Energy field, humanoid detection, red, active, detecting humanoid, not on target, activate subsonic base. Asumiendo la inteligencia como una facultad que permite abstraer conocimiento, procesarlo y asimilarlo de tal forma que se generen saberes profundos a lo mejor de los casos, podemos afirmar que la música es propia de los hombres inteligentes. La música es un conjunto de sonidos, notas, melodías, ritmos y tonos arreglados y dispuestos de manera precisa para transmitir un sentimiento o emoción comúnmente. En ocasiones la música puede prescindir de alguno de sus elementos constitutivos como parte de una experimentación del autor o búsqueda de una reacción específica. Es en la llegada de la reacción o en el discernimiento de la pieza musical donde se escucha, donde el escucha hará uso de su inteligencia cumpliendo así el propósito intrínseco de la música, esta introducción a Subsonic muy al estilo de la dichosa palabra eh, fue protagonizado por su servilleta Emiliano, eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, los saludamos este primero de diciembre de 2018, el inicio de la Cuarta Transformación de México, este <risa> repito, mi nombre es Emiliano, de aquel lado de la cabina está mi buen amigo, Pedro, y pues nada, quise iniciar con, con esta introducción porque me, me pareció que es algo es una bandera con la que más o menos eh, navegamos en subsonic no somos expertos en música pero tenemos un profundo cariño y buscamos esa, ese discurso o ese significado oculto ese algo detrás de la música que nos hace quererla tanto Pedro, por favor saluda a nuestra audiencia Hola, buenas noches espero estén bien disfrutando de esta cuarta transformación que ya nos hacía falta ¿Y qué mejor que empezar la eh, grabando subsónica, amigo? Es, es, es lo mejor que puede pasar en este es nuevo sexenio. Es lo mejor sexenio. que puede ah. pasar. Esta, esta, este programa de subsónica es patrocinado por... Ah, no es cierto, este, <risa> por nuestro <risa> viejito <cuarta> santo. <risa> este y pues nada estamos muy felices de, de estar aquí grabando porque amigo han pasado como siempre muchas cosas en la música este ya saben que a nosotros nos encanta irnos por mucho tiempo para que se junten no porque es, es divertido dejar que se junte la, la, la emoción este por ejemplo esta es la primera noticia que les quiero dar empezó la temporada de festivales tanto en méxico como en otros países del mundo Y pues empezamos, el más reciente, la noticia más reciente que tuvimos de festivales fue del ceremonia. El ceremonia se va a llevar a cabo el siguiente año, por ahí de abril, como siempre en el foro Pegaso. Y eh, va a tener de invitados a Massive Attack, eh, va a tener a Rosalía también, que ya se las hemos recomendado por este espacio. Y pues nada, las expectativas son enormes, ya est están los boletos en la primera fase, si no me equivoco, están por ahí de 900 pesos o algo así. En la segunda fase ya van a estar como en 1500, así que no tardan mucho en comprárselos, no se vayan a perder a Massive Attack. Y pues, ¿qué te parece el Ceremonia, Pedro? Está está interesante, amigo. ¿Me recuerdas dónde va a ser el Ceremonia? En el Foro Pegaso, no estoy... ¿En Monterrey? ¿En Monterrey? No, no, no, es en la ciudad, bueno, o en la zona metropolitana. Oh, ya, el, ya, ya, no ya, ya. Estoy seguro. Sí, este año fue este también en el Foro Pegaso y me parece que es algo así como al aire libre, porque tengo entendido que fue en temporada de lluvias y todos terminaron enlodados pero felices. A huevos, <risa> sucios pero felices. Esto Exacto. puede prestar a malas interpretaciones... Pero fíjate, ahorita que, que mencionas Foro Pegaso estoy recordando que ayer era el, el, el Knotfest de Slim Knot Que cada año lo anuncian y cada año uh -huh. lo, lo cancelan, qué triste Y el coordenada pues pues está chido amigo, la verdad es que todos los festivales salvo el Vive Latino <risa> Del año que vienen me están llamando mucho la atención Y este pues también sobre todo por esta chica Rosalía que en estos últimos días ha estado teniendo como que mucho tiempo al aire y eso está chido porque la verdad es que sus creaciones están cool y me gustan y así. Y pues a ver qué pedo. Sí, y no es el único festival que vamos a tener aquí en en, en México, en Monterrey vamos a tener el Pal Norte. ¿Eh? Eh, eh, el Pal Norte se, se puso se puso bastante guapo y pues va a traer a los Arctic, a los Arctic Monkeys va a traer a Santana, si no me equivoco, va a traer creo a Uh, 21 Pilots no. no me acuerdo no verdad no, no. estoy confundiendo y va a traer a Kings of Leon entre otros um, la razón por la que lo confundí que si 21 Pilots estaba ahí porque el Pal Norte fue anunciado el mismo día que se anunciaron otros tantos festivales de Sudamérica la Palusa de Brasil, Argentina, Chile y un festival que es el Picnic Fest de Colombia uh -huh. los cuatro festivales tienen el mismo... El, lo, los mismos... Eh, ¿Cómo se llaman? Headliners, los mismitos Los Arctic, one Pilots y Kendrick Lamar uh -huh. Entonces... Y de ahí empiezan a variar no Algunos traen a Wizard, otros traen a... No sé, también a Kings of Leon Cypress Hill A Cypress Hill también Creo que es en Colombia, ¿no? Donde va a estar Cypress Hill uh -huh. Ajá Entonces... Pues nada, cuando empezaron a salir los Lollapalooza y el Picnic Fest dijimos ya es cuestión de tiempo para que el Panorte anuncie a Kendrick otra vez, no pasó, entonces uh -huh. eh, estamos a la expectativa de que Kendrick diga algo, porque su página no está actualizada, entonces él no ha dicho oficialmente, o bueno, CDE no ha dicho oficialmente que Kendrick vaya a venir a, a Sudamérica, pero pero pues vaya, este no hay que perder las esperanzas, amigos. Ajá. Uh -huh este Aparte de eso, también se anunció El EDC, el Electric Daisy Carnival Aquí también en la Ciudad de México Y ese va a traer Pues a todo Una, una um, buena parte de, de, de música electrónica Va a traer a Skrillex uh. Va a traer a Excision, va a traer a DJ Snake A Snake Hips también lo va a traer uh -huh. um, Y ¿Me acuerdas quién más lo va a traer? ¿Quién más trae? Porque Recuerdo que esos eran como los importantes, pero se cambiaron eh, muchos otros. Te, te voy a decepcionar, amigo, porque la verdad no. en LADYC sí, cuando vi a Skrillex no me importó nada más. <risa> eh, yo, yo cuando pero... vi a, a Excision me emocioné mucho, dije... Ajá, sí es, es como interesante, pues, porque fuera de que no me fijé quién más va a venir, este... Pues el hecho de que Skrillex venga después de tantos años Creo que es es chido ja. Sí, me parece que también viene Alan Walker como, Ah, viene creo Flume o alguien así A ver mmm, ya, ya estoy sacando aquí el El, el Cosa más el, el line-up Ajá. Eh, A ver, el line-up dice Ah, sí, A-Track Alan Walker Alessio ¿Quién más va a estar? Es que, ah, claro, el Dusty, sí es cierto, Happy Colors también, y Norte uh -huh. Collective, y que esos son como locales, ¿no? pero pues igual, está padre, Brennan Hart, mm... Paul Van dick Mariana Bo, uh -huh. um... y ya creo que esos son como los nombres más relevantes, digo, alguien con... Ah, bueno Sotomayor Alguien con un mayor manejo de este género Actualmente Me sabrá uh -huh. decir quién es, quiénes son los importantes Además de los que ya hemos mencionado Chumón, Chumón pues, Nada, ¿qué, eh, qué, qué, qué, otro, qué otro Festival nos faltará por aquí Bueno eh, Más allá de las tierras Americanas, allá en la tierra De, de Sherlock Holmes <ríe> en de Los Beatles este, Allá <ríe> se organiza el Reading Leeds Festival. Uh -huh. Este es un festival enorme que invita a grandes bandas, Pero así es, es una locura porque sus sus carteles siempre tienen un chingo de nombres importantes y el año que viene no va a ser diferente porque eh, van a tener a The 1975, uh -huh. van a tener a Post Malone, van a tener uh -huh. a Twenty One Pilots, uh -huh. a Foo Fighters, Bastille, de The Steelers, Young Blood, ¿no? Este, puras cosas más o menos modernas a, a, a, a, este, a reserva de Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. eh, más de esto en la segunda parte del programa. Uh. <ríe> y pues nada, eh, ese es el car el cartel. y qué, qué, te, ¿Qué te parece esto, Pedro? ¿Qué opinas del cartel? de Fíjate que, que es interesante que menciones un festival de este tipo en Europa porque... Eh, más esto también en la segunda parte del programa Pero yo cuando me, me volteo a ver festivales de Europa Casi siempre son este festivales de metal, ¿no? Entiéndase Vaken, entiéndase el A Hole Sky Que hacen por allá en, en Noruega que, que para mí estaba muy chido en esos tiempos Pero nunca, o más bien creo nunca había puesto yo la suficiente atención Para que hubiera un, un festival de, de esta talla, ¿no? Y pues se me hace chistoso como que mezclen a malón con todos estos, porque <ríe> si sí son géneros muy, muy, muy diversos, pero creo que obedece a esto que dices, que son como exponentes grandes de la música del, del momento. Sí, sí, sí. Digo, aquí y también hay otras bandas que la, la rompen mucho más allá en... de aquel lado del charco que aquí, por ejemplo, Juice WRLD o... Bryce, ya no sé cómo se pronuncia esa madre, pero Jungbloth uh -huh. eh, también es muy de muy de allá y Bastille también, uh -huh. entonces <coughs> pues nada, así va a estar el reading y por último este en esta temporada de conciertos y de festivales también se anunció que si sí vienen los Arctic Monkeys a la Ciudad de México, uh -huh. que si sí vienen y que se van a traer a Miles Kane, Si no ubican a Miles Kane, um, este muchacho loco, Alex Turner, tiene un proyecto alterno que se llama The Lash of the Puppets, uh -huh. donde colabora con Miles Kane y hacen música pues diferente a la que hace con Arctic Monkeys. Pero no es todo, también viene con este um, The Hives, esta uh -huh. banda sueca de, de punk rock que este Que es la que más me emociona Realmente Yo la verdad iría a ver a los Arctic Nada más por ver a The Hives Y uh -huh. pues nada eso es, Esa es como la La temporada de conciertos o Se vienen cosas chidas sí, sí, sí. Y sobre todo si puedes, si tienes la facilidad de viajar Pues está más chido todavía Exacto Pues de mochilazo wey. Nos vamos a Monterrey cuando anuncien a Kendrick Y a ver qué pedo Ay <risa> <risa> Estaría cool, la verdad <risa> Sí Y pues nada, ¿tienes alguna noticia para nosotros, Pedro? Amigo, más que una noticia Ya saben que a mí me gusta mucho treparme al metro del mami A pesar de que <risa> siempre vaya hasta la madre Y pues resulta que esta semana Un señor llamado Joaquín Sabina Afirmó que el rap es para analfabetos Y pues nada, toda toda la banda que le gusta el rap se le fue encima. Básicamente le dijeron que es un señor con C. Eh, por ahí un, una amiga me hizo un comentario en una publicación que yo hice que decía una mamá así como que qué pobres de los raperos españoles porque Joaquín Sabina es como como uno de sus ídolos, ¿no? En varias canciones de... De Casey O escuchamos que él menciona a Sabina como una de las personas que él escuchaba cuando estaba en aquellos momentos eh, down y cosas así. Y pues chale por ellos, chale por este señor que se empeña en, en ser de toda esta bolita de personas que nada más critican a un género porque está teniendo como su momento... Cuando ni siquiera creo se haya metido a leer las líricas de los raperos actuales Que en mi opinión no tiene nada de analfabeto Y pues nada, creo que también va como muy de la mano con toda esta gente Que, que tiende a, a, a tirarle popó a los géneros marginales, por decirlo de algún modo O sea, géneros que, que son hechos por gente que no tuvieron como acceso a una educación privilegiada y clásica Al igual que ellos Y, y pues nada más es como mi primer nota de hoy, amigo ¿Tú qué nos puedes decir? Híjole, pues Sí, definitivamente Joaquín Suavina es un señor Así con C Es un viejo uh -huh. rancio pero... <risa> Y es que mira um, Este fenómeno lo hemos visto en cantidad de veces en, en la música eh, O sea, eh, esto es el equivalente a ...a, a Cody Taylor... ...diciéndole a Linkin Park que están... ...pendejos y que se vayan a su casa... Uh -huh. ...este... ...es el equivalente a... ...Liam Gallagher diciendo que él pudo haber escrito... Eh, ...Get Lucky... ...en 15 minutos... Ajá, ...exacto... Eh, ...es es el equivalente a todo eso... Y, ...y es que esto siempre se da... ...en personas que están encumbradas... ...que ya, tiene, ya se hicieron de un nombre... ...y viven de ese nombre... Porque ya no hace nada. O sea, Joaquín Sabina, perdón. Pero canta la canción de nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1. Las 12 y las 3. Ajá. Siempre, todo el tiempo. Y ya no ha escrito nada. Y sus fans saben que tengo la razón. Entonces, <risa> el señor ya nada más vive de eso. Y de su de sus colaboraciones constantes con Joan Manuel Serrat. este Y entonces se siente con toda la autoridad... De decir las cosas son así y así y así ¿no? uh -huh. Y entonces pues nada Simplemente no hay que prestarle oídos Porque es como insisto Es una persona que siente que su opinión importa mucho Pero pues su opinión es igual que la tuya Que la mía y que la de todo el pinche mundo La opinión es de uno Y a los demás les debería de importar una chingada no Exacto Y, y pues sí, a mí en lo personal no me caló tanto porque fue como de, oh, otro es otro señor de estos, pero Exacto. Pues Exacto. bueno, a mí nada más de repente no me gustan porque siento como que promueve todo este pedo de discriminación y pues pues está culero, ¿no? Pero bueno, y mi ¿Cuál es tu, tu siguiente aportación de hoy? Mi siguiente aportación de hoy, eh, se acuerdan que miren 2018 ha sido un año largo, Ajá. <risa> han aparecido como tres en un solo año, Entonces, sí, sí, sí. se acuerdan que a inicios de 2018 salió una película muy chida que se llama eh, Pantera Negra, bueno <coughs> en esta película está protagonizada en su mayoría por gente De descendencia africana Como Chadwick Boseman como uh -huh. Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o eh, Laetitia Wright eh, Forest Whitaker ¿no? uh -huh. Todos ellos Pero también su soundtrack fue compuesto por Gente de la misma De la misma raza este uh -huh. Kendrick Lamar eh, um, J-Rock, Future eh, The Weeknd ¿no? Travis uh -huh. Scott Y bueno este es son fue como lo máximo aquí ya les hemos dicho varias veces lo bueno que es algún día lo reseñaremos uh -huh. eh, y pues bueno siguiendo esta el éxito de este soundtrack eh, decidieron lanzar para la segunda parte de creed eh, uh -huh. has escuchado de creed amigo y claro amigo es una de mis películas favoritas de boxeo en la vida <risa> la verdad es que es una muy buena película eh, uh -huh. esta película está como en es, es un spin-off de rocky porque uh -huh. esto habla del, del de la historia de la carrera de box del hijo de Apollo creed que es el amigo de De Rocky Balboa entonces uh -huh. <coughs> la primera película fue todo un éxito incluso la nominaron a algunos Oscars uh -huh. y ahora salió la segunda parte y vino con su propio soundtrack de rap igual que Black Panther uh -huh. eh, en donde también está incluido Kendrick Lamar, está Mike will Wilmaire está creo Mick Mill si no me equivoco uh -huh. y pues nada eh, no lo he escuchado Escuché creo nada más la de Michael Mayer y Kendrick. Es buena, mm -hmm. Kendrick brilla como siempre. Eh, pero supongo que me falta como contexto y escuchar el disco completo. Y mm -hmm. eh, pues nada, amigo, ¿qué opinas de esto? Fíjate, amigo, comentario al margen. Eh, cuando salió Black Panther, cuando empezaron a salir eh, los trailers y todo esto, uno de los de los anzuelos que me llevó a mí a... A ver Black Panther, además del soundtrack que ya mencionas Fue que vi que iba a participar este vato Michael B. Jordan uh -huh. Que es una verga actuando el güey la verdad mis respetos verdad Me gustó mucho weiss. su papel en Black Panther uh -huh. y en Creed Y porque ya lo había visto en, en Creed El soundtrack de la primera película de Creed está chido eh, Yo no sé por qué chingados pensaba que te traía unas rolas de Eminem No las traía, pero traía otras que también son eh, respetables No sabía que esta segunda parte Va a tener un soundtrack eh, Más o menos al estilo de Black Panther eh, Me parece bien eh, Habrá que esperar a que a que salga la película Para ver como que El contexto como dices no Y cómo se relacionan todas las canciones Con las escenas que vamos a ver ahí Y, y pues nada me, me parece muy interesante La espero con ansias Le tengo mucha fe a este vato <risa> Sí, de hecho creo que la película ya salió en oh, y si no ha salido, para cuando salga este podcast ya habrá salido. Uh -huh. eh, y pues y pues sí, ¿no? Eh, yo solo espero que no pase lo mismo que nos pasó con Pantera Negra. Yo me encantó Pantera Negra, de verdad no saben cuánto me gustó, pero pero sí salí un poco decepcionado porque no salen todas las canciones en la película y yo esperaba yo esperaba ver eso, pero en fin. Uh -huh. eh, um, pues nada, esa es como la otra noticia que tengo amigo ¿Tienes algo alguna otra noticia que nos quieras dar? Eh, más que noticia es una sección que voy a inaugurar aquí en el podcast amigo eh, Eres totalmente libre de usarla si quieres Gracias, eh, ah, caroble Comentario al, al margen de Black Panther Yo yo pensaba la neta que Black Panther también podrían haberla musicalizado con todo el DM pero si hubieran hecho mm. eso hubiera sido un hype muy grande y hubiera explotado el mundo y pues no <risa> pero regresando a lo que nos truje esta sección la, la llamé prolegómenos a una ontología musicológica del mame eh, pues porque soy mamador ¿no? <risa> pero en esta eh, sección les quiero hablar de algo que he notado como que desde 2015 yo creo yo creo que un poco antes Fíjense, eh, cuando se hacen eh, como canciones que alaban o describen a un género para enaltecerlo o decir que está vivo Según yo estamos frente a una señal de que el género ya se está muriendo o de que ya está muerto Ajá. Okay. Eh, Pensemos por ejemplo en bandas como Vortex o como Municipal Waste Que son bandas de trash metal que tienen muchas canciones que se llaman y que dicen cosas como el trash metal es la ley, me metí al mosh pit y un güey me pegó este el vómito está chido, metal forever y madres así eh, todas también podemos pensar como en todas estas bandas que se la pasan diciendo como el punk sigue, sigue vivo, el punk no ha muerto y no sé qué, la mamada y está más vivo que nunca y estas madres Eh, una banda que hace mucho esto es The Casualties Tiene muy ritmo y todo pero la verdad es que todas sus rolas Se dedican a decir el punk Sigue vivo Y a lo que quiero Llegar como Es a este primer punto Cuando Un género empieza a hacer cosas para lavarse A sí mismo, cuando un género se vuelve autorreferente Es señal como de que Se está muriendo o que ya se murió Eso es mi primer punto Ajá ok el segundo es que pues hoy andaba como navegando por por la interweb, web por la internet y me di cuenta de que ja valvin este reggaetonero que está como que muy en boga hoy en día eh, sacó hace como dos semanas una rola que se llama reggaetton o sea sacó una rola de reggaetón se llama reggaeton Ajá. y habla de todo lo que habla una rola de reggaetton o sea es este Perreo, mujeres perreando, yo perreo, eh, soy la verga y así Ajá. Okay. Pero tiene unas cosas que a mí me llamaron mucho la atención eh, La primera es que se sale como de la tendencia actual de usar sonidos más acercados a lo electrónico Y al rap para hacer del reggaetón una un género más parecido al mombatón y al trap, perdón, no era rap, era trap Y, o sea, deja de hacer lo que hace Maluma y regresa como a estos tiempos del reggaetón clásico Para usar unos ritmos, si quieres verlo así como un poco más acústicos Ajá. Y entonces en algunas partes de la canción, aparte de que habla sobre todo este sandungueo y todo este embarrar eh, Dice unas cosas como que Daddy Yankee lo inspiró a hacer su música Eh... En el video también alcancé a ver un, una foto en una playera de un vato de, de por allá del 2007 que se hacía llamar Héctor el Fader. Eh, él era el reggaetonero también y por ahí lo vi en una foto. Y a lo que quiero llegar con esto es que pueden pasar dos cosas. Que el reggaeton a lo mejor ya va a empezar a tener su declive. O... Que más bien no sea como que una señal de que el reggaetón se, se esté muriendo Sino que más bien creo que es como muestra de que está más o menos en su pulto álgido Creo que aún le queda tiempo eh, uh -huh. Creo que, que más como hacer esto que hacen las rolas que les acabo de mencionar hace rato De, de decir, eh, eh, ay mírenme, segu seguimos este vivos si no nos hemos muerto cuando ya están dando patadas de ahogado Es más como decir oye mundo estamos aquí y nos vamos a quedar otro rato y hazle como quieras ¿Ajá? Ajá. y esto es porque como les digo el reggaetón pues no no se no se está muriendo eh, está como en, en su en su cima y pues así eh, ya, ya por último quiero es que lo relacione mucho con un tweet que vi en la semana que decía que a varias a eh, ...personas con falta de color en la piel... entiéndase blancos... ¡Ah! ...les molestaba mucho que, que... ...personas mexicanas... ...con tez oscura, tez morena... ...estuvieran triunfando mucho en los últimos tiempos... no ...creo ah. que esto va de la mano... ...el odio... ...que hay en el reggaetón es porque... ...ahora personas que antes eran consideradas... ...como marginadas o que no tenían talento... ...o que no eh, tenían acceso a las herramientas... ...para explotar todo su potencial... ...ahora la está rompiendo... ...y se está rifando en un terreno... ...que antes era como exclusivo para personas muy... Eh, ...muy técnicas, muy de la academia... ...si lo podemos decir así... ...y pues les molesta, ¿no? ...y creo que les daría un poco más en la madre que... ...que esto que les pasa a ellos... No, les no le pase al reggaetón aún cuando el reggaetón está adoptando Como esta tendencia de ser autorreferente Y pues así ¿Qué tienes que decir a ello, Amy? Híjole, amigo este <coughs> me, me agrada tu teoría eh, Sin embargo, quiero hacer como un par de anotaciones A ver, hazlas, um, hazlas Es que, vaya, me acuerdo de esta De esta imagen clásica A lo mejor lo has visto Que es como la historia del conflicto En la literatura Uh -huh. Este que dice Porque primero es el hombre contra la naturaleza Luego es el hombre contra la sociedad uh -huh. O sea el hombre contra el hombre Luego sí. el hombre contra Sí mismo, el hombre contra Contra Dios El hombre contra el autor El hombre uh -huh. contra la nada o algo así No me acuerdo cómo es la progresión pero Algo así va, entonces <coughs> Pensando en esto eh, Creo que llega un punto De todo género en el cual este um, deja de tratar como los temas a, um, alrededor de los cuales se formó eh, uh -huh. y entonces empieza a explorar otros temas y otros ámbitos hasta que ha cubierto todos los temas de los cuales puede hablar desde su trinchera, por ejemplo el regatón tiene un campo de acción limitada ¿no? uh -huh. porque El reggaetón, al ser un, un género festivo, más de esto nuestro programa Sobre Cumbia... Uh -huh, eh, ajá. Al ser un género festivo, el reggaetón no puede cubrir temas mm, que, que más abstractos, ¿sabes? Ajá, sí, o sea, sí, sí. No, no puedes hacer una canción de reggaetón hablando sobre sobre la muerte o, o no sé, sobre... Don Omar. Don Omar dice lo contrario, güey. Ah. Bueno. <risa> <risa> Perdón, güey. Pero vaya, como como concepto extra abstra abstracto, ¿no? Como miedo a la muerte o yo que sé, algo así. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Este... Pero ent entonces, como tiene un campo de acción un poquito limitado, entonces, um, una vez que ha cubierto todos los temas posibles, empieza a hacerse autorreferente. Uh -huh. y um, Sin embargo yo me inclinaría más a tu postura De que no es que se esté muriendo Sino que está en su cumbre uh -huh. Está encum Encumbrado también y es como Decir Miren Todas las cosas que hemos hecho y Todas las personas que han pasado por aquí antes Y de las cuales Ya podemos hablar Como uh -huh. como clásicos O como leyendas o algo así no Ya tenemos un lore Ya tenemos un Un universo, ¿sabes? Ajá, y hay un exacto. universo del reggaetón al, al, alrededor del cual puedes hablar. Y eso está padrísimo. Y esto, por supuesto, como lo dices, les causa bastante bastante escosor a, a los que, que que dicen que no no son racistas. Pero que, pues, que no les gusta ver a, a, a esta mujer que sale en la película de Roma. Es, Exactamente ¿sabes? O sea, es como Ok, qué bueno que no era racista este, Entonces Pues sí, yo me inclinaría más a pensar eso ¿no? eh, Y además me puse a pensar En cuando cuando Daft Punk en su primer disco uh -huh. Tiene esa canción que se llama Teachers, en la cual menciona A todos los Los DJs de su De, de su escuela Así, de la escuela del house que pues les, enseñ les enseñaron todo lo que saben dice Paul Johnson, DJ Funk, DJ Sneak, DJ Roach, Wax Master, Kevin Carlos, bla bla bla. Entonces, uh -huh. eso ya es como autorreferente al género del house, uh -huh. pero esto no querría decir que se está muriendo, sino que está en la cima, ¿no? Ajá, y a partir de ahí está va a estar muy muy en boga ella cuando empieza a haber menos, cuando haya menos referentes del house, en este caso, o del reggaetón, entonces va a ser cuando sí, en verdad, se empiece a, a ir al demonio. Uh -huh. Y pues ya ese es mi comentario, amigo. A huevo, y lo acepto, está muy chido. Eh, nada más me, me estuve acordando de la imagen que mencionaste hace rato. Ajá. eh si no mal recuerdo el último cuadrito de ese cómic es el hombre contra el autor un pedo Ajá. así como el de niebla de miguel de Unamuno de una mono claro y pues creo que diría muy de la mano con con esto que, que estamos diciendo acerca de que cuando un género se vuelve como autorreferente no según Ajá. cuando Unamuno escribió la nibola era como para Ajá. darle otro empujón a la, a, li, a la literatura pero pues eh Creo que en realidad Ya había dado todo de sí Ajá, exacto Y lo mismo pasa con estos géneros que Pues quedan patadas de ahogado, ¿no? Y pues así <risa> ¿Qué más sí, nos sí, traes, sí. Emi? Eh, pues mira, traigo una reseñita Este... Pero no sé si tú traigas Más rese ¿Cuántas reseñas traes, amigo? Este... Dos, amigo Una es reseña slash semblanza Está más o menos corta Y la otra sí está un poco larga Ya, ok. Um... A ver, échate la, la primera, la, la más cortita. ¿no? <risa> la cortita. Eh, fíjense, yo en todo el tiempo de vida que Subsonic ha estado vivo, eh, les he mencionado un número muy grande de veces a Skrillex, porque como han de saber, si no lo saben se los digo, la verdad es que Skrillex es como uno de mis compositores, músicos, eh, productores favoritos vivos porque la verdad yo creo que su trabajo es como muy muy respetable y les quiero hablar de un remix que él hizo de esta canción de Pendulum que se llama The Island, La Isla eh, a mí me llamó mucho la atención porque la versión original de la canción sí es electrónica pero es una música electrónica muy muy cómoda Eh, tranquila Por decirlo de algún modo Es como algo que podría ser Panda Bear O Marshmello O muchos de los exponentes Que están con la firma Monster Cat eh, Pero lo que hizo Skrillex fue como tomar esta rola Y hacerla Darle un ritmo como de reggae Con dubstep Y eso para mí fue muy Muy respetable, creo que también es como Un sello muy muy distintivo de Skrillex Porque el Si bien es de Los Ángeles, y es blanco, y es de California, siempre se encuentra como muy atraído por estos ritmos caribeños, ajá, yeah. y pues nada, vayan a escuchar la rola antes de que empiece como con mi pequeña semblanza de Skrillex, y hasta aquí tienes algo que decir, emmy ¿has escuchado The Island?, No he escuchado The Island, pero sí he escuchado a Pendulum y también he escuchado a, a Skrillex y debo decir que Pendulum me gusta más cuando es Knife Party que A mí también Pendulum, este, y pues nada eh, sí es, es importante que menciones esto de las influencias este como tropicales porque sí hay mucho de eso en, en Skrillex además uh -huh. de hacer como la bueno no sé supongo que lo dirás en tu semblanza pero hay que recordar eso que les contaba en el episodio anterior que Skrek estuvo como su despertar electrónico gracias a Daft Punk y uh -huh. eso es todo. <ríe> Continúa por favor, amigo. Pues bueno, empezamos con la con la semblanza y resulta que un 15 de enero de 1988 en LA, California, ábreme la puerta por favor. <ríe> este nació Sonny John Moore, más conocido como Skrillex eh, Pues bueno, nació en California Ya saben que si naces en California Técnicamente te puedes dedicar a lo que quieras Siempre y cuando no nazcas en un lugar muy horrible Como Chino o Compton eh, Pero este güey Empezó haciendo como Cosas de hardcore Post hardcore, metalcore En una banda que se llamaba O se llama From First to Last La verdad no recuerdo si existe todavía Eh, Creo que no. <risa> después sucedió Este evento maravilloso Que nos nos mencionaba Emi La vez pasada eh, Skrillex fue a un Coachella Recuérdanos de qué año Emi El Coachella de 2006 Cuando apareció Daft Punk de la nada, nadie sabía que iba a ir Y apareció Exacto, y entonces en este festival de música Aparte de que Skrillex seguramente Traía unas cuantas drogas encima Porque es <risa> California, lo repito Eh, pues se inspiró para hacer música electrónica Como sabemos eh, Daft Punk hace House, muy bien hecho Pero Skrillex no no hizo House eh. Él se dedicó a hacer algo más este atascado llamado Dubstep Que empezó a tener su boom como por el 2011 En 2012 reventó En 2013 no sé por qué empezó como a No ha de caer, siento que, que siguió teniendo como popularidad entre la banda, pero ya no tan fuerte como en los dos años anteriores. Ajá. Eh, se empezó a hacer famosillo con canciones como Cinema, con Benny Benassi. Eh, la rola está muy chida, vayan y topenla. Después de eso salieron otras cosas como... Bueno, al menos yo he de confesarlo, la primera vez que escuché Skrillex fue en este videojuego que se llama Mortal Kombat Porque ahí aparece una, una rola de él que se llama Reptile Fue de las primeras que escuché ese güey Luego empezaron a, a salir todas estas que ya conocemos Que son Scary Monsters and Nice Sprites Como unos monstruos y unos chescos With you eh, Bangarang, Summit, todas todas las rolas que lo hicieron famoso por por estos estos lugares. Eh, como les dije, Skrillex al principio hacía dubstep, hacía yo creo uno de los dubsteps más eh, atascados. Claro, después de Excision y Kill the Noise y Somboy también. Eh Yo pienso que este esta característica de que haga o de que hiciera más bien un dubstep tan atascado tiene que ver como con su paso por el hardcore. Yo las primeras veces que escuchaba Skrillex era cuando yo todavía era un poco metalero y la verdad es que el género al menos o bueno, Skrillex me llamaba mucho la atención porque encontraba Mucha violencia y esa violencia me recordaba la violencia del metal Aparte de que en, en sus primeras rolas Como que tendía mucho a meter solos de guitarra Y madres así Entonces yo creo que es como influencia directa De, de su paso por el hardcore uh -huh. eh, Pero también como les digo Hace ritmos Tropicales como reggae Y mumbatón eh, También hizo unos remixes ahí de Del Humboldt De, de Kendrick Lamar Eh, creo que fue el exponente más cabrón que tuvo el dubstep en esa época Porque decías dubstep y decías música de licuadora Y el primer cabrón en el que pensaba era Skrillex Y creo que de hecho era el único güey al que se conocía así como Entre el común de la población eh, Creo que también lo que hace Skrillex es mostrar que La música electrónica no es fácil Porque... Yo he escuchado a muchas personas que dicen No, es que para hacer música como la de Skrillex solo tienes que tener una Mac Y tu programa y no sé qué, ya la haces y es como que wey, no, o sea Si a veces meter tres notas es bien pinche difícil en el NFL Studio Imagínate lo pinche difícil que ha de hacer Meter todas las pinches notas y los ritmos que Skrillex le mete A sus canciones que eran atascadísimas Y a veces lo siguen siendo Es como que no, no, la música electrónica no es fácil Y este men es como prueba de ello eh, Quiero recomendarles como que Discos, EPS, LPS La verdad no sé que sea porque hay un pinche revolvedero Con la información de Skrillex en internet Pero Al menos tres Que son este que ya les dije Scary Monsters and Ice Sprites O unos monstruos y unos chescos Bangarang, que el Bangarang está muy chido Tiene como dos de mis rolas favoritas de ese güey Y tal vez una de mis rolas favoritas en la vida Y además fue como que la rola que se llama Bangarang La usaron como el soundtrack de los X Games de 2014 creo Y eso estuvo chido el Rises, ese es un disco que a mí me gusta mucho Creo que a Emiliano también A Altamente recomendado por el staff de Subsonic Y el consejo editorial que somos nosotros dos <risa> Y también como les comenté en el programa pasado eh, Pueden escuchar el Jack U Nada más que Jack U es con Diplo Y no es tanto el estilo de Skrillex Sino también es... Hay una una metedera de manos de de Diplo Y los sencillos pues... Escúchanlos todos, la verdad es que cada uno como que tiene cosas más o menos este interesantes Pueden escuchar Bangarang, Summit, vean el oído de Summit, es muy bonito With You, tanto la versión normal como la extendida Kill Everybody, también es eh, como muy chido Make It Bond Them, que es con este Demian Marley Ahí como que explota muy cabrón eh, sus influencias del reggae Y todo esto que les digo de los solos de guitarra Eh, también pueden escuchar una rola que se llama Red Lips Y aparte pueden ver el video porque el video está como que muy cabrón Y las actuaciones de todas las personas que salen ahí se adaptan chido a los sonidos eh, Aquí además pueden ver como todo este pedo que últimamente anda haciendo Skrillex Que tiene que ver con el Mumbatón Y por si no fuera suficiente para que vayan a ver el video También sale esta chica que sale en la película de Fragmentado y que a su vez sale en la película esta que se llama The Witch, la bruja y la morra tiene una actuación impecable en el video neta vayan a verlo, es como de lo mejor que se pueden encontrar en los últimos tres años si quieren topar un poco más de colaboraciones de Skrillex e, y orientadas al, al Mumbatón pueden escuchar Bone Up The Dance con Dylan Francis y pues nada, hasta ahí con Skrillex, ¿qué tienes que decir amigo? ¡Oh! ¿Qué no tengo que decir? <risa> ¡Échale, échale! <risa> este, ¡Oh, vaya! <coughs> yo era muy fan de Skrillex eh, um, Como que dejé de perderle De seguirle la pista porque por, Justo porque es Muy difícil mantener como Registro de todo lo que hace Porque el sujeto uh -huh. hace muchas Cosas todo el tiempo este Pero sí, yo, yo creo Que entré con la de Kill Everybody uh -huh. Y entré porque ahora verás, ¿por qué? Entre? no sé, no, no sé la verdad, ah, ya me acordé, porque yo era muy fan de That Mouse, todavía lo soy, y uh -huh. entonces mmm, seguido me metí a ver como el repertorio del, de su sello discográfico, Mousetrap, y uh -huh. entonces ahí me encontré un disquito que se llamaba Scary Monsters and Ice Sprites, y entonces dije, Skrillex, ¿qué es eso? y entonces ya me puse a investigar y la primera que escuché fue Kill Everybody. Qué dato curioso, en la semana le estaba buscando en en Tidal. Uh -huh. <ríe> Está bien cagado porque la la <ríe> el nombre de la canción dice Kill Everybody así todas con mayúsculas. Este <ríe> y tiene entre paréntesis, ya dejen de editar el nombre de esta canción, una cosa así. <ríe> <ríe> Qué chido como que alguien asume que está mal que está todo en mayúsculas y va y lo corrige y entonces ya tuvieron que ponerle ahí dejen de editar la el nombre de la canción Ajá. bueno este, sí, y entonces yo también noté como toda esa agresividad de la que hablas y es bien interesante porque el dubstep sí, todo el mundo le, le chocaba porque como nada más eran según la gente que lo escuchaba eran muchos sonidos, era muy estridente Y, este, y no tenía ningún sentido porque es como un ritmo muy asimétrico y uh -huh. es que así es el dubstep sobre todo si es dubstep influido por el glitch hop que es uh -huh. algo que a veces hace skrillex pero hace más por ejemplo peckboard nerds uh -huh. um, pero en fin eh, <coughs> el dubstep si sí, se empezó a originar como en 2002 o algo así, pero pues nunca tuvo era como un género muy de nicho muy de ciertos uh -huh. clubes de Inglaterra entonces Como que no tuvo tanto éxito hasta que llegaron gente Como Excision o como Skrillex Que le empezaron a meter sonidos de Glitch Y de y de Electro House Y todo, y entonces ya fue como La fórmula ganadora uh -huh. este, Sí, de hecho Skrillex nada más tiene un álbum De larga duración que es el Recess Que sí uh que -huh. sí me gusta <ríe> Pero me gusta más el Bangarang El Bangarang sí es en mis favoritos Uh -huh. este y pues sí ahorita Skrillex vive como de los de los EPs y de las colaboraciones. En esta semana sacó un remix de Sikomouth, uh -huh. que es el uno de los sencillos de Travis Scott de su disco Astro World y pues nada, hizo ese remix, está muy chido, vayan a escucharlo también. Y pues escuchen Skrillex, Sonny Moore es un gran músico, gran productor y pues hasta ahí. Muy bien amigo, gran semblanza Gracias ah. ¿Qué más nos traes yes. a mí? <risa> eh, ah, pues yo les traigo eh, Una reseña eh, Espero ser breve <risa> Porque uh, Muse hace un mes Más o menos sacó su nuevo disco The Simulation Theory eh, Después de unos Dos años más o menos De estarnos Este emocionando con sencillos de verdad tiene dos años sacando sencillos eh, sacó como tres o cuatro que fue uh -huh. en este orden um, di down Thought Contagion something human y dark side de uh -huh. las cuales dark side es mi favorita y ahorita les voy a contar por qué um, simulation theory y mm. Les voy a ser muy sincero, la verdad olvidé buscar qué es eso de la teoría de la simulación ¿Tú sabes algo al respecto, Pedro? Que nos puedas alumbrar Te fallo, amigo, no sé qué sea No, pues ni yo, se las debo y se las se las traigo la próxima Pero en fin, este y es que es importante, ¿no? Porque los discos de Muse normalmente vienen cargados de, de este tipo de cosas Por ejemplo, de Second Law se llama así porque está fundamentado el disco en la segunda ley de la entropía ¿no? uh -huh. este pero bueno el <coughs> Simulation Theory es un disco que mayormente tiene una estética ochentera esto lo sabemos no solo por los videos que han acompañado sus sencillos sino también por la portada y por la inclusión de muchos tecladitos ellos eh, vienen haciendo esto desde 2012 precisamente con The Second Law en donde salió esta canción que se llama Panic Station uh -huh. que es, suena muy a los 80 ahí con muy, muy como de patch mode, ¿sabes? Uh -huh. este, y bueno aquí hacen repiten esta misma fórmula, atascan mucho de, de, de sintetizadores y de, de instrumentos así en, en este disco por ejemplo, tiene una esta canción que se llama Propaganda uh -huh. en donde pues igual es Muse es una banda muy política, entonces les encanta estar haciendo crítica de todo esto, en este caso habla de una relación y la compara con la con la propaganda política que tendría cualquier país, no uh -huh. pero es como en tono de crítica de hecho, tanto a la sí, sí, sí. relación como al gobierno, pero tiene un sonido que me recordó mucho a Pet Sheena de 21 Pilots, Uh -huh. Este ya por el ritmo, como por los efectos de sonido, está está padre. Es, uh -huh. es más o menos agresiva, está padre. Y vale, vale. hablando de Johnny One Pilots, eh, en este disco colaboró mucho un, el productor del Bloody Face, que es Mike Elizondo, y uh -huh. él colaboró mucho para para este disco de Simulation Theory y también Timbaland, que es como un productor legendario tanto de De R&B, como de rap, como de pop, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, a ver, ahora les voy a... Les voy a explicar por qué Darkseid es mi favorita. Uh -huh. Primero, porque tiene un nombre bien chido. Esa es la primera razón. La uh -huh. segunda. <coughs> la canción tiene habla sobre el lado oscuro, que del personaje, en este caso, Matthew Bellamy. Eh, uh -huh. Es como su lado oscuro dice... Está hablando de todas las cosas que lo atormentan y dice algo así como... Tú te asustarías si sufrieras la la, la angustia que yo sufro, ¿no? Dice, uh -huh. si tú estarías asustado, estarías aterrado si sintieras lo que yo siento, ¿no? Uh -huh. y, y eso me parece como, wow, tranquilo, viejo, y entonces en el estribillo dice break me down break me down let me flee break me down break me down eh, set me free no uh -huh. o sea, rompemeróeme y déjame ser libre no o sea sácame de este lado oscuro y no solo eso la, la forma en la que está compuesta vaya todos los instru la instrumentación le da una no deja de ser como un ritmo pegajoso que te hace bailar y te hace sacudir la mata. Uh -huh. Pero si sí es medio oscuro porque o sea, los teclados están en los sintetizadores están tocando como en unas notas muy muy bajas y es como como para darte este sentimiento acá medio medio oscuro. Ajá. Y esto esto lo aprendí de un de un youtuber, se llama Seantrack. Es español, vayan a verlo Sean Trake es un músico impresionante Él se aventó un análisis de esta canción Dark Side Y explicó que es más compleja de lo que parece Porque tiene un solo de guitarra Y Sean explica eh, Que cuando lo escuchó la primera vez Dijo, pues este solo está medio simplón no O sea, la verdad no como que no le pusieron mucho empeño Dice que cuando intentó sacarlo Ahí uh -huh. fue cuando dijo, a ver, esto está más complicado de lo que parece, y sí, porque toca como unos, primeros son como acordes poco comunes, uh -huh. y segundo, para hacer la progresión de esos acordes, tienes que mover las manos de una manera inhumana, uh -huh. <risa> entonces, eh, pues nada, creo que ese también es como un poco el lado oscuro, eh, Matthew Bellamy es conocido Por hacer este tipo de Composiciones que se acercan Mucho a las locuras que hacían Los compositores clásicos como Bach, como Wagner, como uh -huh. Stravinsky no En fin eh, De esta vienen otros Dos sencillos, como ya les decía Esta Something Human Que es como en todos los discos de Muse Hay una canción que es Como muy alentadora Muy, muy positiva este y esta pues es eso no quiero buscar algo humano quiero quiero ser libre no este quiero que te des cuenta de que el gobierno y ellos nos controlan pero que nosotros podemos salir adelante porque porque somos humanos y podemos hacerlo sabes y Ajá. además tiene como una estructura también muy pop es una canción que es muy amigable con la radio está está otro de los sencillos que es Thought Contagion que la verdad es que ya escuchándola en contexto con el disco ya no suena tan repetitiva como me sonó eh, la primera vez que lo escuché uh -huh. y, pero bueno, que hasta la repetición tiene tiene sentido ¿no? porque la canción se llama eh, contagio de pensamiento ¿no? entonces uh -huh. el que cada rato está diciendo es como para que se te quede pegado en la cabeza, te contagias ¿no? de la sí, canción sí, sí entonces, Ajá. y la canción también habla de eso, ¿no? de cómo de como los medios de comunicación te um, te meten ideas a la cabeza uh -huh. y entonces te contagias y empiezas como a a, a esparcir el virus por así decirlo es, sí, sí, sí. esa de hecho es la, la la definición real de meme, pero bueno, ese es el tema <risa> de otro día este ahm <risa> hay algo que me llamó mucho la atención de este disco, es que tiene un, un featuring algo que jamás habíamos visto en un disco de Muse, en este caso es uh -huh. esta um, compositora que se llama Tough Low, que uh -huh. hace como esta especie de synth pop, pero pero que es como mucho más alternativo uh -huh. um, y pues nada, aparece una de las canciones este que se llama Get uh, ¿cómo, ¿cómo era? Get Down and Fight, o algo así se llama y um, <coughs> Y pues nada, en este disco hay mucho gospel Algo que también veíamos desde el disco pasado Drones Ajá. Y un detalle Con este cierro eh, Bueno, con este casi cierro eh, Tiene un segundo disco Por así decirlo Es como una segunda parte En la Ajá. que son casi todas las canciones del primero Pero en otras versiones O Ajá. sea, son versiones o acústicas O que están compuestas de una manera Mucho más épica Uh -huh. o, que, o que dejan ver de una manera mucho más clara cómo fueron compuestas Y eso uh -huh. me pareció interesante Porque es como si no hubieran estado contentos con la primera versión Y dijeron, ah, pues vamos a sacar esta otra, ¿no? A ver si también les gusta o algo así Hablando de, de eso, eh, solo hubo una que no me gustó de este disco <coughs> Que se llama Like uh -huh. To Me Break It To Me me pareció excesiva porque <ríe> es esto lo que podría llamársele sobreproducir una canción, creo que está muy atascada de, de, de cosas uh -huh. como que tenían muchas ideas y no supieron dónde meterlas y dijeron ah, ¿no <risa> sí, y entonces en Break It To Me nada más hay dos cositas chidas que tiene no no es una mala canción simplemente no me gustó, pero tiene dos detalles chidos, una armonía eh, en el estribillo dice al final no recuerdo cuál es el verso pero dice Reborn y en ese Reborn hace un, un juego con la voz y con la armonía muy padre y al final se echa un solo de guitarra eh, muy al estilo de Tom Morello de Rage Against the Machine ¿no? uh -huh. y pues está, está interesante y pues nada ese es The Simulation Theory, vayan a escucharlo está en todas las plataformas de streaming, también está en Youtube ...y pues también lo pueden ir a conseguir... ...en su tienda de discos más cercana... ...este... Uh -huh. <ríe> y, a huevo. Pues, ...y pues ya probablemente veamos a Mews... ...el año que viene por aquí... ...ya sea en algún festival... ...o, o en concierto... ...Mews siempre toma en cuenta México cuando hace giras... ...entonces ya los veremos aquí para ver... ...qué tocan del Simulation Theory... ...y qué opinas tú Pedro... ...a huevo... Eh, ...he de confesarte amigo... ...que nunca le he puesto especial atención a Mews... Eh, nada más he escuchado como dos rolas completas de ellos eh, Por eso como que no podría dar mucho una opinión más o menos concreta Pero me llamaron la atención dos cosas que mencionas Una es que eh, dijiste que Matt Bellamy ajá. Ajá, Tiende como a hacer composiciones al estilo de los compositores clásicos ajá, ajá. Eh, Esto me llama la atención porque estos güeyes hacían cosas muy, muy, muy épicas Como para cerrar la última película De Alien <risa> <La> de Alien <risa> sí. Covenant eh, Y otra cosa que me llama la atención Es que dices que también como que retoman Muchas eh, teorías Para hacer sus sus canciones ¿No? Uh -huh. eh, me llama la atención esto que dices de la teoría De la complejidad porque mm, No estoy seguro De que sea pero tal vez Tenga que ver con algo matemático entonces Ya me tiene Pero <risa> Y pues habrá que poner la atención para, para dar una Opinión más más concreta no eh, Eso de que siempre Tomen en cuenta México cuando hacen giras Se me hace como un muy buen gesto Se me hace muy chido eh, Y pues nada <risa> Que no, buena no, no. reseña Y para para que terminen de comprarte Pedro en Su disco Que es mi disco favorito de Muse The Resistance Ajá. Hablo, Primero está basado en el libro 1912 85 de, de George Orwell Ajá Primero, y segundo En ese disco eh, habla sobre el MK Ultra Oh, no manches No, pues sí, ya, ya mero <risa> <risa> Creo que y sí lo voy a tal. escuchar Y tiene además un disco en vivo Que se llama hard Que Ay, es huevo. el proyecto Heart ¿no? Fíjate, Entonces, fíjate sí. amigo Eh, qué interesante que todas nuestras cosas Siempre nos, se nos conecten no <risa> eh, sí. Ahorita que, que empiezas a mencionar El MK Ultra, el Harp Y todas estas cosas eh, Mi siguiente reseña <risa> Es del <risa> disco que se llama Citizen of Glass De Agnes Obel eh, El ciudadano de Cristal eh, Tomen en cuenta esto porque como siempre Se nos atraviesan discos conceptuales Creo yo Y uh -huh. eh, Miren amigos, la verdad no sé por qué nos pasa esto en Subsonic De tener discos conceptuales y con demasiado contenido Tal vez sea el destino Este disco habla un poco del destino, eh. maldita sea Y pues nada Empiezo por comentarles que Agnes Ovel Es una cantante y compositora danesa Nacida en 1980 eh, Toca algunos eh, instrumentos Creo que al que más le da es al piano Pero también por ahí hay violín, chelo y demás ajá Y... Ahora viene algo muy interesante, como ando últimamente con el mame de las series y las películas, debo decir que la primera vez que escuché a esta mujer fue en una serie de Netflix llamada Dark, es una serie alemana, es el Stranger Things alemán, okay. pero lo interesante de esta serie es que te folla la mente tres veces más que Stranger Things, porque maneja eh, teorías muy cabronas sobre el tiempo y así, Y para no hacerles como spoiler y para que vean que el disco tiene mucho que ver con, con la serie. Que yo creo que hubieran podido poner más de una canción en la maldita serie en lugar de solo una. Eh, para no hacerles spoiler, reitero, la serie trata sobre el tiempo, eh, el pasado, el futuro, eh, la familia y así. Y pues nada. Eh, este disco El Ciudadano de Cristal Según encontré es como pop folk Con algunos elementos electrónicos Y para ser más específicos es pop folk Del que se hace en la Europa nórdica eh, Algunas canciones tienen unos ritmos muy parecidos A los que Burso ha venido usando sus últimas producciones Y a esto agreguen los instrumentos que ya mencioné Piano, violín, eh, cello Algunos tamborcillos por ahí, ecos, coros, sintetizadores y hasta arpas Ajá. Uh -huh. eh, Yo creo que esto tiene que ver con que es de esta parte de Europa Que hace cosas como muy calmadas y muy muy reflexivas La voz de esta chica es impecable El ritmo que le imprime es muy parecido al de personajes como susan Sonford, que es una cantante noruega Que hace el soundtrack de... Bueno, el tema principal de la película está de Tom cruz que se llama Oblivion. Vayan a ver la película y escuchan la canción. Y bueno, las ruedas están como muy llenas de simbolismo, creo. La primera que se llama Stretch Your Eyes. Eh, habla mucho sobre los dioses, la oscuridad, una especie como de suerte o providencia que se da cuando los dioses están o no a tu lado. Y creo que eso tiene que ver mucho con el imaginario... ...del que les hablábamos en el disco de Bursum... ...en el Sol Austen Manifestan... Y, ...y creo que también, como les digo... ...se relaciona mucho con esta serie... Ajá. ...y lo interesante es que aquí menciona unas... Eh, ...puertas o puentes de oro... ...lo cual reaparece en la segunda canción... ...que se llama Familiar... Eh, ...vuelve a hablar de estos puentes... ...pero esta vez como que... ...preguntándole a alguien si va a caminar con ella... ...a través de estas madres... ...y luego dice una frase que que me amó porque la traducción es así como una madre que dice y nuestro amor es el fantasma que los otros no pueden ver ajá porque creo que los caminos por todo el mood que tiene el disco y por todo lo que dice a lo largo son como eh, estos momentos de la vida en, en que están como superculeros y sientes que te quieres morir y entonces como que necesitas alguien para que esté ahí Necesitas alguien que te ame para ello, pero no es como este amor de pareja, sino como este amor incondicional de familia que a lo mejor no se ve ni se demuestra, pero como que lo intuyes, ¿no? Eh, a esto agréguenle que habla mucho de muerte y oscuridad, o sea, la voz de la morra es angel angelical, pero habla cosas como que muy culeras. Eh, luego sigue una rola que se llama Red Virgin Soul, Soil, perdón que es instrumental pero da una sensación como de pesadez y es como si estuvieras en un momento de, de mal viaje en el que te estás, entre, te estás estresando por por mal viajar, entonces es como este overthinking que tienen los gringos y pues así, luego se pone una canción que se llama It's Happening Again, está ocurriendo de nuevo esta habla de cómo el pasado no se va de nuestras cabezas y cómo esto hace que a veces el tiempo como que no avance y de cómo esto puede ser como una prisión o algo similar y esto es como importante porque la siguiente canción se llama Stone Roca, Piedra eh, y habla sobre los pecadores en resumen dice que los pecados tendrán mil ojos eh, y estos ojos son de mentes pecadoras que proceden de tontos pecadores y Y luego le dice a alguien que lo va a dejar como con su cabeza de piedra y se pregunta, puede ser una piedra? Y esto es importante porque creo que aquí habla como del la de pareja y es como si, como si todo este pasado que no se borra desde la canción anterior y todos estos pecados que ya trae por ese pasado, como que le afectan en esta relación y le hacen ser juzgada por estos pecadores que... ...que la ven con sus mil ojos... ...y aparte esto como que no le deja estar en paz con, en, en paz con su crush... Perdón. ...y esto le hace desear ser una piedra... ...para no cometer como acción alguna... ...o sea para ya no pecar y no ser objeto de juicios... ...y para que esté bien como con, con su crush, ¿no? Eh, la siguiente canción se llama Trojan Horses... ...que es Caballos de Troya... ...y eh, recuerden la Iliada, por favor... ...no se las voy a explicar otra vez... <risa> En esta canción habla sobre huesos de vidrio, carne muy blanda y agujeros por donde se pueden ver destinos que fueron como elegidos, sonriendo en un espejo y de caballos de troya. O sea, creo que aquí es donde da cuenta de la fragilidad a la que hace referencia en el título. Luego esta muchacha dice que, que se quiere esconder y se quiere acostar. Y pues no sé, no la agarré muy bien la onda, pero creo que estos caballos podrían ser como las consecuencias adversas de estos destinos elegidos en el pasado y así eh, Y entonces como que el querer esconderte de ellos y no querer dejarlos entrar a, a tu troya, a tu vida Es como arrepentirse de lo que se ha hecho y como sentir todo este dolor de los, de los juicios de los otros, ¿no? Creo, creo y eh, luego sigue la canción que le da nombre al disco que se llama Citizen of Glass, y eh, aquí vuelve a hablar del tiempo y de los pecados, pero esta vez como, como diciendo, voy a dejar este pedo atrás y voy a empezar de nuevo, y luego le, le pregunta como a su amado, supongo yo, eh, le pregunta, si lavo todo este pedo, si dejo todo esto detrás, te vas a quedar, y aquí creo que es como decir que, Que la primera parte del disco como que vale verga, no porque, o sea, es que no es malo, pero vale verga por porque la morra te dice que vale verga la vida, ¿no? Y, o sea, sí vale madre, pero pues se puede empezar de nuevo aún con el miedo y el arrepentimiento que deja el pasado. Luego sigue otra canción que se llama Golden Green, y acá habla mucho sobre quemar cosas, y no sé por qué, pero si nos creemos como que el disco es conceptual, creo que puede hablar como de quemar lo que era, o sea, quemar su pasado. Eh, ...dice en alguna parte de la canción... ...que quiere como que quemar su alma... ...y si nos ponemos un poquito filosóficos... ...sería como quemar su esencia... ...eso que fue en el pasado... ...eso que pecó, eso que hizo, eso que ya no puede cambiar... ...y también quiere quemar la tierra... ...que sería como el lugar en el que se ha encontrado... ...durante toda su vida... ...el lugar en el que ha vivido... ...el lugar en el que ha obrado, actuado... ...si lo quieren ver así... ...y luego le pregunta a alguien... ¿Quién eres tú para controlar mi mente? Y aquí es como que le puede estar hablando a sí misma, a su amor o a sus jueces. Porque le habla a otro. Entonces aquí como que... Pues está está confuso el pedo. A lo mejor le habla a todos o a lo mejor le habla nada más a uno a la vez. Eh, yo me inclino más a, a pensar que se sigue peleando con aquellos que la juzgan por su pasado y así. La siguiente canción es Grasshopper. Eh... Esta es instrumental No está mal vibrosa como la otra Y es totalmente a piano Y pues nada, me gustó un chingo esta rola Y la última canción se llama Mary La verdad creo que fue a la que menos le entendí Pero creo que habla mucho sobre la soledad y la oscuridad Y sigue diciéndole a alguien que sea testigo de su miseria eh, El plano en esta canción es como desolador Si sí da una sensación como de que ya se acabó todo Y en ese sentido creo yo que podría indicar como un momento final en el que todo esfuerzo o para salir de su popó no sirvió de mucho O que simplemente le está costando como media vida dejar todo su pasado atrás y ya está a punto como de rendirse y así eh, Si nunca han escuchado un plano desolador les recomiendo que jueguen Cualquiera de Medal of Honor Que es de la Segunda Guerra Mundial Y ahí tiene muchas pistas de planos desoladores Para que se den una idea O vayan y escuchen directamente la canción Y pues se los recomiendo completo La verdad porque eh, Creo que individualmente las canciones Sí pueden estar chidas Pero creo que hacen más sentido Cuando están como en conjunto con las demás Y pues así amigo ¿Qué tienes que decir? Pues que la vida se extraña amigo Y que otra vez más Sin planearlo Eh voy a voy a hacer una mini una mini reseña este cómo, cómo podremos decirlo este una reseña al vapor porque me, me acabo de dar cuenta de que yo también escuché a Agnes Obel en la semana y no me había acordado hasta ahora. Oh, qué pedo. Ajá, porque verás, eh, ya les he hablado aquí de algo que se llaman los Late Night Tales, que uh -huh. son estos eh Estas sesiones que hacen Es un sello Discográfico que se llama Igual Late Night Tales Y entonces invitan a artistas Primordialmente europeos A que uh -huh. A que se armen un set list De canciones que pondrían a altas horas De la noche como para Un mod, ¿no? para uh -huh. un mod. Entonces el 25 de mayo Salió El Late Night Tales de Agnes Obel Uh -huh. y tuve la oportunidad de escucharlo en esta semana y de hecho incluye una de las canciones de las que nos acabas de hablar Pedro que es stretch your eyes uh -huh. pero en una versión a capela <coughs> entonces ah. eh, pues sí es como interesante sobre todo porque Agnes tiene una voz muy dulce uh -huh. este sabes a quién me recuerda a esta cantante también, nórdica que se hace llamar Aurora mm, sí, sí, sí sí, entonces por ahí se dan una idea Aurora también hace una canción creo para Alien eh, sí, en... sí, de hecho Ajá. y bueno, en este Late Night Tales Agnes elige a Henry Mancini a Ray Davis a can a Nina Simone este, no sé, elige como a muchas cosas como para establecer este mood y si, sí, establece un mood bastante oscuro ¿sí? uh -huh. y pues nada, eh, me parece interesante este de Citizen of, Gla of Glass si ¿Sí era así si, sí si uh -huh. si sí, sí, sí. sí. eh, eh, sí, me parece interesante y sobre todo porque porque es lo como les hemos explicado varias veces eh, a veces cuando un disco trae dentro de si sí una canción que tiene el mismo título que el disco a veces no no es eh, conceptual, ¿no? pero en este caso si sí sí podría hacerlo ¿no? uh -huh. porque hay como muchas conexiones entre las canciones que, que nos dan cuenta de ello este pues está padre está padre que hay que escuchar más música nórdica exacto este, ah. y pues nada eh, te parece amigos si pasamos a, a nuestra última Reseña de hoy Esta es una reseña a dueto De su querida sección a dueto eh, Porque amigos El día de ayer, ayer 30 de noviembre eh, este Ustedes ya lo estarán Escuchando mucho más tarde pero Ayer 30 de noviembre salió Ya en todas las plataformas Y en formato físico El nuevo disco de The night 1975 A Brief Inquiry Into Online Relationships Que ya les hemos estado ¿O? Oh. O dicho de otra manera, cómo utilizar el Tinder Cómo utilizar el Tinder Exacto sí, este, Que ya les hemos comentado En un par de ocasiones Les hemos reseñado algunas algunos de los sencillos Y pues ahora ya salió completo Y es un gran disco es, exacto, exacto Es un disco Divertido pero deprimente Ajá, Así lo definiría wey. yo Sí, güey Este... Fíjate amigo, eh, ver, si no te importa me gustaría empezar a hablar de él Por favor eh, Y me gusta mucho que digas esto que es divertido y pero deprimente Porque no sé si vais a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir Pero es el disco más millennial que puede haber hoy en día Sí, ¿Por qué? es el disco Por... que resume todo el sentimiento de una generación Exacto ¿Y por qué? Porque los millennials somos así, deprimentes pero divertidos. Si no me <risa> creen, vayan a Twitter y se van a dar cuenta de ello. Hacemos eh, burla a más no poder de a más no poder de nuestra depresión. Y pues bueno, voy a dar unos comentarios generales si no te molesta de mí. A ver. Eh, fíjate, creo que en cuestión de ritmos eh, son muy parecidos a, a los dos discos pasados, sobre todo al al que viene antes de este que se me acaba de olvidar el nombre, pero viene la rola esta de ah también ya se me olvidó. <risa> pero bueno, <risa> like el el Somebody else es la rola. El disco no uh -huh. recuerdo cómo se llama, pero los discos son lo, los ritmos, perdón, son muy muy parecidos. Eh, uh -huh. aunque debo señalar que me llamó mucho la atención que en esta rola que se llama I Like America and America likes me eh, utilizaron trap, eso se me hizo como un guiño muy muy cabrón. Mhm. Uh -huh. Eh Creo que tiene varias críticas a los boomers, a la vida virtual que llevamos hoy en día y a la vida tan... es que no... tan de derroche que llevamos a veces los millennials. Ajá. Eh, a veces creo que da a entender que todo este pedo de los medios del internet nos nos oruinan la vida. A veces creo que es cierto, a veces creo que que no eh, hay una rola que me gustó mucho tanto por su composición como por su letra que es el sencillo que ya habían sacado hace mucho que es Love It If We Made It eh, oh, sí. por ahí leí en algún sitio de internet creo que fue Genius si no mal recuerdo que es como una crítica irónica al gobierno de Trump Y a todos los hábitos eh, destructivos presentes en la última década, descontrol, guerra, consumismo, abusos de diversos tipos, eh, avaricia y demás, eh, hay una, un verso que me da mucho en el Cora que dice la modernidad nos ha fallado y pues sí. Es como si si este, esta canción pusiera ese sentimiento romanticista y millennial que nos da cuando nos damos cuenta de que todo nuestro sistema de valores es estúpidamente exclusivo violento y respetuoso egoísta y destructivo y culero eh, creo que una parte del disco está como muy dedicada a estos eh, sentimientos eh, bueno una parte es esto que les digo no de que la vida está culera ...la otra está como muy dedicada a, los en, a lo que sentimos por otra persona... ...pero es, en esta ocasión, o sea, no es bonito... Eh, ...sino es más bien como un pedo agridulce... ...en el que te encuentras en un estado de... ...sí está muy chido esto que siento por ella... ...pero aún me acuerdo de esta otra persona... ...y contigo es chido, pero no estamos bien... ...no somos totalmente honestos y así... ...creo que la rola que mejor expresa todo este pedo es... ...Sincerity is scary... ...porque mm. se resume... ...pues se resume esto y lo dice en el coro, dice... ¿Por qué no podemos ser amigos cuando somos amantes? ¿Por qué siempre termina con nosotros odiándonos el uno al otro? En vez de dejarme afuera como que incluyeme en tu pedo. Tengo una cosa más que decir. Y, y es como si si este güey que le escribió dijera... Somos amantes, pero no tenemos la confianza que podríamos tener si fuéramos amigos. Y pues creo que esto a ver si es, es, es cierto y qué mamada. <risa> pero... No, y además eh, anticipa, estoy de acuerdo no este, Hace como eco A este tipo de relaciones Y hace Y, y, y a esa le pre, le precede Be my mistake, donde también habla Mucho de eso Y es como Es, es como esa relación Tóxica que tienes con las relaciones Pasadas, exacto y, y... y también pues Hace un comentario directo a ¿Por qué somos así, güey? Ajá, exacto, güey, es que, o sea Neta, cuando les decimos que es el disco más millennial que puede haber eh, en el momento, pues es también como si, no sé si The 1975, entiéndase sus integrantes, sean mucho de ver memes, pero neta es como si a veces si metieran memes en la canción. Esto que dice Emiliano de ¿Por qué eres así? Viene de un meme, de una morra que está parada enfrente de un espejo preguntándose ¿Por qué eres así? Ajá. Y... <risa> <risa> Y, y ya para cerrar como mi comentario De un disco que me ultramamó Y me llegó al Cora como no tiene ni idea Es que también está Muy presente este deseo de la época de De quererse morir, ¿no? En varias en varias canciones Dice cosas como me quiero morir Porque está todo de la chingada Pero pues también me da miedo la muerte, güey Entonces como, güey ¿Qué millennial es este pedo? Y con eso termino mi comentario, amigo Y ahora vas tú Este... Eh, y de hecho hay una canción que sí se llama me Siempre me quiero morir a veces Ajá <risa> sí es la Que es con la que cierra el disco este No y pues sí Es que diablos Que retrato tan fiel a, a una generación Se aventaron, no por nada la revista n Nmi los nombró la banda De la década, a pesar de que uh -huh. la década Todavía no termina, pero uh -huh. ellos le dijeron Esta es la banda de la década, ya chinga Su madre, este uh -huh. Y es que también están dos canciones en particular eh, Hablaba sobre que este disco le tira los boomers Y la canción que ejemplifica esto es Give Yourself a Try uh -huh. Que Dios, es como una versión moderna de esta canción que se llama este Time to Pretend de, uh -huh. de MGMT sí, sí. Es una versión más moderna de eso Y mucho más este real y te puedes relacionar mucho mejor con esta que con ma de management porque uh -huh. fíjate en esta te dice que hacía tal edad que hacía esta otra edad no y mientras que los boomers siempre están como como echándonos en cara cosas y todo eso y uh -huh. también y también hace referencia que él mismo es un millennial no Y dice, pero no te preocupes, no no todo está tan pa'l perro, date una oportunidad, ¿no? O sea, uh -huh. no, no te la pasas sufriendo tú tampoco, o sea, date date chance, ¿no? Uh -huh. Y este, había otra cosa, eh, sí, esto de las pedradas a Trump es magnífico, este, and love if we made it, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es que Love It If We Made It y I Like America and America Likes Me hay como un vínculo ahí directo. Y es eso uh -huh. justamente, es Estados Unidos, es el vínculo entre esas dos canciones. Sí, Entonces, sí, sí. Porque por un lado Love It If We Made It hace... Son un montón de pequeñas frases. En cada verso es como una pequeña frase, ¿no? Así uh -huh. pegada, pero que juntas eh, es como... Bueno, Matt Healy que es el vocalista y principal escritor de muchas de estas eh, dijo que esta es sobre heroína, él era adicto y, en, y está en recuperación. Uh -huh. eh, muchas de las canciones están escritas alrededor de la heroína, pero esta de The Love It If We Made Forbidden pues empieza así, ¿no? Estábamos cogiendo en el carro, drogándonos. Uh -huh. Y ya de ahí se suelta decir como un buen de cosas Parecen desconexas sí, sí, sí. Pero que tienen un sentido Y se refiere justo a A, a, a todo esto Y en I Like american american Likes Me justo tiene este Este sonido De trap Haciendo referencia que La escena del trap es como lo que está Primando en Estados Unidos uh -huh. Matt Healy también dijo que es Como Dice, para mí ahorita, América suena tra a Trap, ¿no? Suena a Lil Peep, a, a, a, a todos los Lil, uh -huh. ¿no? A, y a Extentación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eh, y hay muchas influencias aquí que me gustaría recalcar. Eh, echalas, antes de, echalas. antes de que saliera el disco... Eh, uh -huh. En Tidal apareció una lista hecha por The Night in Que se llamaba Faded Splendor uh -huh. Splendor desvane desvaneciente, por así decirlo uh -huh. uh, En donde ponen todas las canciones que los inspiran ¿no? Que les han dado su sonido Entre ellos está Morrissey, está New Order Está A Mineral Está My Bloody Valentine Uh -huh. No me acuerdo, hay muchas otras cosas eh, Británicas que no conozco <risa> este, uh -huh. Pero en fin El punto es que Si sí se notan muchas muchas este Hay muchos guiños A esos sonidos Por ejemplo esta de I couldn't be more in love Tiene un sonido súper ochentero Pero así, así No sabes Igual la de it's not living, it's not with you También tiene un sonido uh -huh. Así que dices, esta canción la compuso Duran Duran o algo así, ¿no? Exacto, eh, Cyndi Lauper <risa> <risa> También hay otra No recuerdo cuál es, creo que es Inside Your Mind o Es Mine No me acuerdo uh -huh. de las dos es, Pero suena muy jazz, muy muy muy jazz Otra, y esta me pareció Especialmente Aterradora <risa> uh -huh. Que es de Man Who Married The Robot Love Team Y uh -huh. Eh, pues es una historia Que ellos escribieron Y la hicieron hicieron Que Siri con su voz de hombre británico La leyera uh -huh. este Pues nada, es la historia de un, de un señor que se enamoró Del internet y, se, y, y así uh -huh. <risa> Pero sí. Recuerda Se parece mucho a Esta canción de Radiohead Que se llama Feeder Happier que uh -huh. igual Es un procesador de voz que está diciendo es, mmm, que seas más feliz, sé más atlético, sé más no sé qué, compra esto, compra el otro, no hagas esto, bla, bla, bla. y entonces es como un montón de cosas que dicta la sociedad que debes de hacer, pero uh -huh. en este caso es como si el robot te lo estuviera diciendo, ¿sabes? Y es un uh -huh. aterrador. Aquí es aterrador, pero de una forma distinta, porque es como, esa es la relación que tenemos con el internet. Exacto, sí, sí, sí. Esa es una... Una breve introducción a las... Relaciones en línea o cómo usar el Tinder... Exacto... Entonces, <risa> <risa> hablando de Mine... Mine es muy bonita porque es como... Eh... O sea a lo mejor ya no sería tan bonita en esta generación... Porque uh -huh. pues... No está padre ver a las personas... Como propiedades... Pero creo que las intenciones detrás de la canción... Son buenas... Y pues suena bonita Entonces creo que podemos dejarlo pasar Creo, creo Y pues por sí, último tán. Ya lo, lo dejo para el final How to Drop Petricor Creo que es de mi, mm. mi Favorita de este disco sí, sí, tiene, sí. tiene un Panorama sonoro Impresionante y, y la canción en sí También está muy bien escrita Y pues ya esa, Ese es una breve introducción al tinder y pues yo creo que se perfila por hacer los discos del año ¿eh? sí, pues. eh, sí amigo yo creo que que también la verdad si yo fuera como algún pinche mamalón ahí de los grammy's o algo así si sí se los daría ellos la neta porque sí, sí sí está muy muy muy cabrón Eh, pero pues desgraciadamente los que hacen eso en los Grammys pues son boomers, ¿no? Entonces, ni de pedo ¿no? Sí, pero bueno eh, Y pues hasta hasta aquí llegamos a nuestra primera parte Ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones ¿Qué nos traes Ay, a recomendar hoy, Pedro? Eh, Puros discos, una canción y una película A ver, venga Eh, los primeros dos discos que les voy a recomendar son One Thousand Forms of Fear y This Is Acting de Sia. Escuchen los completos, eh, escuchen la hermosa voz que tiene esta mujer, porque neta, aparte de hermosa es muy, muy potente. Yo alguna vez dije que la verdad me parecía como más impresionante la voz de Sia que la de Adele y alguien casi me mata, eh, pero bueno. <risa> Eh, vayan a escucharla la neta es que las dos se rifan pero pues yo me quedo con Sia y me gusta también más lo que lo que canta eh, en algún momento les haré alguna reseña de cualquiera de esos dos discos eh, otro disco de agnes obel que se llama aventine o aventín se escribe aventine eh, también escúchenlo, está chido si sí difiere un poco de lo que hace en el disco que les acabo de reseñar Eh, pero pues vayan a escucharlo Creo que ese disco es como de 2013-2014 Y a ver qué les qué les parece eh, Aquí tengo una pequeña confusión en mí Porque acabo de escuchar El último disco de Mac Miller Que se llama Swimming Y no estoy como muy seguro De que sea el que nos reseñaste Hace unas ediciones atrás No, no, no, el que yo les reseñé Que también vayan a escucharlo Si no lo han hecho Se llama eh, The Divine Feminine A huevo, entonces <risas> Aparte de que van a ir a escuchar ese disco De 2015 de Mac Miller También van a escuchar su último disco que se llama Swimming eh, Está muy chido También tiene unos cuantos elementos De De los que les acabamos de mencionar con ese disco De 1975 eh, Recomiendo altamente esta rola Que se llama Self Care Está muy chida, tanto en letra como en ritmo Eh, la rola que les voy a recomendar se llama Capullito de Alelí De La Sonora Santanera con Andrés Cepeda eh, Creo que casi cualquier versión de esta rola es como aceptada por La banda en general Nada más que yo me quedo con la de Andrés Cepeda porque este vato como que tiene una voz muy chida eh, Pueden encontrar el video en YouTube, la composición está cabrona El ensamble que hicieron en vivo también es muy muy muy, muy limpio Y pues vayan Y la, rola, digo, la película que les voy a recomendar es una película de Adam Sandler. Perdóname, Emiliano. Ajá, está eh, bien, date. Pero la película se llama Little Nicky. Y a pesar de todas las cosas que no son bien aceptadas en el internet de las cosas hoy en día. Se las quiero recomendar porque creo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a, a tratar hoy. Y porque aparece una... Bueno, hay un cameo de Ozzy Osbourne, eh, donde él mismo se, se burla de sí. Y pues nada, vayan a, a escucharla a ver qué pedo. Perfecto, amigo. A ver, yo les traigo varias cosas. Eh, primero que nada, hacerles un anuncio. Ah, bueno, primero que nada, este anunciar a nuestros a nuestros eh, um, colegas, por así decirlo. Uh -huh. a nuestros a nuestros amiguitos de Hablemos de que oh, sí. como ya saben tenemos este esta especie de acuerdo intercambio Eh, y pues nada, ellos están haciendo contenido muy padre, están haciendo videos, están haciendo entrevistas, están haciendo contenido muy padre en sus redes sociales, así que vayan a Facebook y síganlos, eh, están así como Hablemos de, tal cual, este también vayan a seguirnos a nosotros, estamos como Subsonic Podcast en Facebook, Subsonic MP en Twitter, y pues nada, y de repente hacemos una que otra publicación, sobre todo en Facebook, Eh, y, y ya este <coughs> de hecho hablemos de sacó un video hace poco que es básicamente el génesis de este de, de este programa Ya les explicaremos más adelante y ahora sí eh, les voy a les voy a contar algo eh, aquí en Subsonic nos gusta la Navidad pese a que no somos <risa> muy religiosos Eh, uh -huh. pero nos gusta porque es una época bonita no es una época como muy feliz muy de, de estar con gente chida no exacto de comer cosas chidas entonces <risa> este, aquí yo les propongo y te propongo pedro los 12 uh -huh. días de la navidad subsonic eh, en estos 12 días de la navidad subsonic yo les voy a les voy a recomendar 12 canciones eh, irán apareciendo en facebook la primera que sale este día, eh, el día de mañana el día mañana 2 de diciembre ustedes ya la habrán visto para entonces es All I Want For Christmas Is You de My Chemical Romance uh -huh. este, que es un cover bonito, es el primer cover que les voy a <ríe> recomendar el día de hoy uh -huh. este, y pues ya eh, eso es todo, vayan esperando las otras canciones y al final para el mero 24 de diciembre van a tener una playlist completa de 12 canciones recomendadas y avaladas por el consejo editorial de Subsonic. Muy a huevo. Este, y pues nada, ahora ahora sí a las canciones y cosas que les quiero recomendar esta semana. Eh, hoy no tengo canción larga porque así pasa a veces no tengo canciones largas que recomendarles, uh -huh. pero si sí les recomiendo un nuevo sencillo de Gerard Way que se llama Getting Down the Germs, uh -huh. es algo muy diferente a lo que ha hecho Gerard Way jamás en su vida este, uh -huh. incluso tiene un solo de flauta wow, <risa> entonces vayan a escucharlo, está padre, el video está muy curioso porque son unos gérmenes de, de peluche, entonces uh -huh. Está, está interesante, vayan a escucharlo el cover ya se los recomendé es My Chemical Romance, otra vez Gerard Wake pero ahora cantando una canción de navidad y les voy a recomendar un disco epónimo, esta semana se cumplieron 17 años del fallecimiento de George Harrison y les quiero recomendar el epónimo de este señor porque eh, si sí resume bien su, su esencia como músico, además de que incluye la secuela a una de sus más grandes canciones que es Here Comes the Sun y también incluyó una canción que escribió con los Beatles pero jamás grabó de manera oficial. Por último, les voy a recomendar un disco en vivo. Esta semana he estado escuchando mucho a Paramore, entonces vayan a a escuchar su concierto The Final Riot, que uh -huh. es el final de la gira de Riot en 2008 y pues nada, hasta aquí mis recomendaciones, amigos. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué te parece si pasamos al tema principal, Emi? Me parece excelente, amigo. Eh, para introducir nuestro tema principal, elegimos a una de las bandas que, que nos gustan y que de hecho ya mencioné <ríe> hoy, eh, que es My Chemical Romance. My Chemical Romance cantando Famous Last Words en vivo desde la Ciudad de México en octubre del 2008. No se diga más y vamos a escuchar este temazo. Simón. Amigos, ese fue My Chemical Romance Y empezamos con el tema de hoy eh, El rock, amigos Así igual que como el Black Parade Como nos dijo el buen Gerard Way Está muerto Exacto Y aquí están las pruebas Nosotros tenemos las pruebas irrefutables De que... Nada, no, no es cierto este, este... O sea... No es que tengamos pruebas así de este es el momento preciso en el que se murió. No, no, no. Pero así como como Pedro trae trae esta esta idea ¿no? de que <coughs> de que cuando un género se vuelve autorreferencial empieza como a tener un momento de gloria y después para abajo. Uh -huh. eh, um, pues nosotros aquí también tenemos como ciertos momentos en la historia que le dieron que le dieron tanto su grandeza al rock, como también le dio todos los vicios eh, sobre los cuales... Bueno, esos vicios y esos defectos que hoy finalmente han terminado por, por matarlo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tienes que decir, Pedro? A ver, cuéntanos. Eh, pues nada, que así como si fuéramos detectives del precinto 99 de Brooklyn... Eh, ¡Turu, tu, turu! <risa> Exacto, traemos las pruebas, eh, vimos quién disparó el arma, traemos el calibre y todo Y pues nada, eh, otra vez la mención de Hablemos de, eh, ya un poquito más más concreto eh, Omar, que es el vato que sale en, en el video, <coughs> retomó algo que nosotros habíamos este dicho en... En ediciones anteriores de que una cosa que está matando al rock No la única Es que pues el fandom lo está matando no eh, Ahora ya poniéndonos un, un poquito en contexto Ahorita Emiliano va a ahondar más en esto Pero pues el rock ya tiene un poco más de 60 años con vida Casi 70 Ahora que se va a acabar la la, la segunda década de, de los años 2000 Ya que vamos a empezar la cuarta transformación <risa> eh, sí, es un género que nos ha dado mucho, que nos ha enseñado mucho Tanto en el buen sentido de cómo hacer las cosas, tanto en el mal sentido de cómo no hacerlas Y pues nada, yo lo que quiero recalcar es que eh, al menos eh, Para mí es como estar viviendo en una época en la que objetivamente ya, ya dio todo de sí Ya no... Eh, no los quiero hacer enojar, no es cierto si quiero eh, Pero es una época en la que vemos que el rock ya dio todo de sí Ya no puede dar más eh, Ya no es algo que pueda estar como inserto en la sociedad Tal como lo estaba en, en años pasados Y pues ni modo amigos, todo, todo se acaba Se nos van las personas, se nos van las ilusiones, se nos va el tiempo Que heideggeriano me estoy poniendo Pero así como <coughs> todo esto se nos va El rock también se nos se nos va Y se nos tiene que ir Tanto si lo queremos como no lo queremos eh, Y pues así A ver y me empieza a tirar las pedradas A ver Pues miren eh, Solo quiero como apuntar Una de las cosas que dijiste amigo Y es que si sí, es momento de que De que el rock se vaya Saben cuando Pedro y yo decidimos hacer este programa. Yo pensé, ¿cuál va a ser el enfoque que le voy a dar? no ¿Cómo voy a empezar a hablar de él? Y entonces yo pensé, en Star Wars, porque eh, si son fans de Star Wars, está bien. Si no lo son también, está bien, está perfecto. Pero en la última película, en el episodio 8 de The Last Jedi, eh, hay un, una serie de escenas bastante simbólicas que... Al final de cuentas son un metatexto Diciéndole a los fans Ya, déjalo ir <risa> uh -huh. Estas nuevas películas No van a ser lo que tú esperas Ya déjalo pasar no uh -huh. Skylo Ren diciéndole a, a Rey Destruye tu pasado No, dice, olvida tu pasado Destrúyelo si es necesario ¿No? Y eso es también lo mismo que hace Luke Destruye los textos sagrados Y el templo Jedi Se deja morir el mismo, usa toda su Energía para morirse Finalmente uh -huh. Pero en fin eh, Yo pensé en darle ese enfoque pero Parece un poquito complicado Entonces vamos a dejarlo En en esto, pero si sí quiero que se quede presente Esto Deja ir tu pasado, destruyelo si es necesario uh -huh. Ahora Como Agnes Obelwey con... ah. Exacto, exactamente Ya ven como todo está conectado aquí Es, huevo. es fantástico este programa <risa> En fin eh, Empezamos por el inicio Creo que sería lo más conveniente Exacto eh, El rock and roll como muchos géneros Es hijo del blues uh -huh. Entonces, Como saben pues es este ritmo af Este Afroamericano uh -huh. Que se gestó pues en los campos De trigo, en las cárceles no Acá Los negros pe, pe, este, penando su, su vida y todo, ¿no? Tocando uh -huh. tristemente esas armónicas y esas guitarras. Y pues nada, empezaron como darle mucha estructura rítmica a lo que posteriormente sería el rock and roll. Y posteriormente, mucho más posteriormente, a lo que sería el jazz. Uh -huh. Bueno, el jazz como que creció a la par del blues, ¿no? Pero ya si le mezclas un poquito... El blues con el jazz Pues entonces tienes esto que se llama jazz vocal Está el vivo Está el charles este el cool jazz Hay muchas cosas Pero el jazz es tema para otro día Hoy nos vamos a enfocar en el rock eh, Y pues está el rock and roll El rock and roll pues lo conocen Es este ritmo Que se baila en las bodas no El rock de la cárcel uh -huh. El eh, rock around the clock Este no sé de todas las canciones de, de cómo se llama este señor Elvis bispo eh, no sé su nombre no no no el otro el de los lentes eh, body hollyly body, holly, <ríe> body holly elvis presley no todo esto Jerry Lee Lewis eh, Y pues esta música Empezó a retratar estos blancos <risa> mm -hmm. Sí, porque el, Es como de herencia negra Pero pues los blancos finalmente Se lo apropiaron ¿no? Ajá. Eh, eh, Amigo eh, Quiero interrumpirte un momento Pero va de la mano este ver, Como recordarán J. Cole tiene un disco que se llama Forest Hill Drive eh, Y ahí tiene una canción que se llama Fire Squad Ah, eh, sí, sí, sí. Y señala esto que, que Emi también señala eh, Dice explícitamente Tal como pasó con Elvis y el rock and roll Pasó con Eminem y McLemore Que llegaron ah, sí, sí, y sí. se apropiaron de ritmos que eran negros Ajá. Uh -huh. y... y justo... Ajá, termina perdón. Dale, dale, dale Es que ya no iba a comentar bueno. más, ya iba a cerrar Ah, bueno, es, y justo en esta semana eh, sacaron a la luz una entrevista de uh -huh. con Kurt Cobain Que le preguntaron sobre el rap uh -huh. Y dijo, creo que el rap es la música eh, O sea, dijo que era como un género muy espiritual uh -huh. Que era muy propio de la gente negra Dice, no creo que los blancos jamás debamos acercarnos a esa música Porque así como no sabemos bailar, tampoco sabemos rapear Entonces, no debemos acercarnos para allá, pero bueno, esto a los blancos siempre les ha valido 3 kilos, entonces, en fin, esto es como, el rock and roll se volvió muy cultura blanca sí, sí, sí. Y, y entonces empezaron que a ponerse sus chamarras de piel, no o sea, en vez de usar un traje como la gente decente, uh -huh. chamarra de piel en vez de usar tu cabello casquete corto peinado a la Benito Juárez, tenías un gato en la Ajá. cabeza con un, un peinado extravagante, ¿no? Y entonces estos fueron los primeros rebeldes, porque el rock and roll es, se supone que se se opone a todas las buenas costumbres y a todo lo que los viejos decían que tenías que hacer, ¿no? Uh -huh. y, esta, y, y, y esta rebeldía la agarraron la colita de la gran generación, o sea, los que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes, uh -huh. como los primeros boomers que nacieron después de la de la, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿no? Y, y al ser estos los primeros rebeldes y a decir... No, papá, no voy a hacer lo que tú me dices... Pues entonces esta actitud... Eh, esta es la actitud que va a pasar de generación en generación... En todas las etapas del rock... Uh -huh. Y amigo... Ajá. Eh, de aquí podemos desprender la primera razón... Por la que se va a morir el rock... Eh, recae directamente en el fandom... Porque el fandom es un mamador... Y no es mamador por razón Sino por esta actitud que dices De que el rock es como para chicos malos eh, Hay muchas Sad. Personas que tienen a decir No, es que el rock solo es para gente mala Y es para gente rebelde Y los únicos que escuchan rock Somos los que estamos en contra de no sé qué y no sé cuándo Y lo está matando porque Pues en primera En primera Creo que a veces sí son como un poco eh, castrosos. <risa> uh -huh. eh, tienden a, a hartar a la banda y pues la banda no es como... ¿Cómo decirlo? O sea, la banda en lugar de hacer el siguiente reno... eh, razonamiento de... A ver, el que me está tirando mierda por no escuchar rock y no ser un chico malo es este pendejo. Ergo, debería estar en contra de este pendejo, ¿no? La banda lo que hace es decir... Hombre, si este güey que escucha rock me está tirando mierda por no ser, entre comillas, rudo como él lo es, pues entonces lo que voy a hacer es odiar a este pendejo y además odiar el rock porque al rock es el que le está dando esta pinche actitud de mamador pendejo. Ajá. Y por esta razón es que el, este género como que pierde adeptos entre, entre la gente y cada vez es menos escuchado porque ya se considera ya no de gente... Rudo, o sea, lo rudo ya no es cool, ahora lo rudo es ser culero y a los culeros los están censurando Y pues como censuramos a los culeros tenemos que censurar todo lo que nos, nos los recuerde, entre ellos sus sus canciones, ¿no? Exactamente, no hay cabida para la gente ruda en el sentido español y en el sentido anglosajón de la palabra uh -huh. y, y pues sí, eh, nadie quiere a un sujeto que se hace pasar por... O, o sea que quiere verse muy muy malo, o sea, ahorita es no pasa, o sea, es algo que o sea, para verte rebelde necesitas hacer otras cosas hoy en día. Mm -hmm. Pero bueno, regresamos a los años 60. Date, date. Los años 60 van a convivir tres géneros cuatro principalmente del rock. Primero tenemos la invasión británica es uh -huh. esto, es cuando a principios de los 60 a América empezaron a llegar gente como los Beatles los Rolling, The Who, The Kings y entonces eh, América dijo, oh dios, los británicos nos están reconquistando culturalmente tenemos uh -huh. que sacar nuestra propia música, empezaron a salir los Beach Boys los Monkeys y, y América no es cierto, América no eh, um, The Animals ajá uh -huh. Pero también más adelante en esta década Hubo cosas como Art Rock eh, Como The Velvet Underground O como eh, Pink Floyd en sus primeros discos con Sid Barrett uh -huh. Luego También vino el Psych Psychedelic Rock uh -huh. Que es los Doors eh, Jimi Hendrix Esta Janis Joplin eh, Que Janis Joplin se cuelga Más del siguiente género que es el Folk Uh -huh. que pertenecen a Bob Dylan, Van Morrison, gente así, esta es la música, todos estos van a convivir y todos ellos van a, van a conocerse entre sí y pues por un lado los Beatles van a ser como la banda, es la banda, o sea, de verdad, miren, yo soy fan de los Beatles conozco muchos fans de los virus y algún día les hablaré de los videos mucho más a fondo, y por qué son tan importantes, porque sí lo son, uh -huh. eh, pero de verdad hay gente que es muy, pero muy inmamable con los virus o sea, es como, después de, de los videos no hay nada para ellos, y es como, uh -huh. o sea, es como el güey este que dijo que toda la filosofía es una nota al margen de lo que dijo Platón. Ah, pinche pendejos, es ¿me estás escuchando? Ah, <risa> Hace cuenta que es lo mismo pero con los Beatles Ajá. En vez de Platón sí, sí, Entonces sí. esa gente es insufrible Pero bueno Con el Art Rock no me hagas empezar Porque igual es como Ay, Pink Floyd si sí hacía música porque son muy cultos Y la madre uh -huh. y Con el Psyche es peor todavía Porque sabemos que Jimi Hendrix Era un chingón para la guitarra Uh -huh. Pero pues, eso no quita que hiciera drogas, ¿sabes? Y hacer drogas está mal, pero... Uh -huh. Y luego el folk, peor tantito. Mira, Bob Dylan es un gran poeta. Uh -huh. De verdad que es un gran poeta. Johnny Cash lo dijo. Y, y ajá, Johnny Cash lo dijo, pero... Ah, Dios, no es... Es un gran poeta, pero no es... No es Borges, ¿sabes? o sea Exacto. Ya sabes a qué me refiero, pero bueno uh -huh. Y todas estas cosas que les digo de Cada pero que tienen estos géneros Es algo que le debemos a los primeros boomers uh -huh. A esta gente que nació después de la segunda guerra mundial Que nació en los años 50 también Son los que creen que esto si sí era música Exacto. O sea, que las cosas de hoy en día ya no, son puros ruidos, son pur, nada, más se la pasan gritando, no, no, no. Ajá. ¿Sabes? Como si Janis Joplin no lo hiciera, o sea, por favor. Exacto. <risa> eh, aquí pasan dos cosas interesantes, amigo. Ajá. La primera es que en la década en la década de los 60, perdón, como bien lo dices, el rock ya se define totalmente como un, bueno, 99% un género. De gente blanca ¿Ajá? Sí. Eh, Aquí es muy chistoso porque alguna vez Escuchaba, bueno más bien leía en Twitter Que alguien decía que Pues el rock Es un género de gente Blanca aburrida Pero no lo, no lo decía en el sentido De que la gente blanca sea como Aburrida en sí Sino de que Creo que lo llevaba Más a un plano en el que se hizo Muy exclusivo En el que solo podías tener personas de un tipo y pues está culero. Eh, y eso pues también como que le quita adeptos, ¿no? Porque si excluyes a todo lo que no sea como tú, pues qué pedo. Luego hay como dos tipos de bandas, ¿no? Que una es los Beatles y otra es este los los Rolling Stones. ajá uh -huh. Que los Beatles son como muy tranquilitos, que también tienen unas cosas ahí medio... Medio oscuras que a veces sacas al aire Y por el otro lado están los Rolling que son como un pinche de bralle total Y creo que con los Rolling empieza como todo este pedo del machismo en el rock <risa> sí. Y pues sí, como toma. podemos ver hoy en día el machismo pues también ya está más que señalado También se está muriendo la verga Y pues como el rock es uno de las eh, de los gritos más grandes del machismo, pues también por eso se está muriendo, ¿no? O sea, en estos tiempos no, no puedes eh, tener un género que objective de esa manera a la mujer. Y pues si lo tienes, pues te vas a la verga y te mueres con él. ¿Ajá? Sí, sí, sí, sí. Otra... La segunda cosa es que... ...esto que dices de los boomers que tienden mucho a decir... ...no, es que solo en mi tiempo las cosas estaban bien... ...y la mamada y esto... Eh, ...esto tiene dos lecturas... ...la primera es que... ...se niegan al cambio... ...se niegan a que... ...ya no son sus... ...sus tiempos... ...y en consecuencia lo que van a hacer es atacar a todo lo que ya no se les... ...parezca... ...ajá... Ajá. ...y pues esto hace que obviamente pues mandes a la verga el género porque es el mismo razonamiento de hace rato este güey me está tirando mierda este güey es una mierda, por tanto lo que escucha él, él también es una mierda ¿no? eh, que a veces puede resultar un tanto como eh, falaz el argumento, pero bueno, no creo que esté tan injustificado y también puede pasar algo que dice Oscar de la Borbolla en todas sus conferencias eh, bueno, no sé si en todas, pero creo que como dos o tres a las que he asistido sí lo dice uh -huh. dice una cosa así como que Cuando se empieza a acabar tu mundo, cuando se empiezan a morir tus amigos, tus familiares y todo esto, pues te empiezas a quedar solo y te das cuenta que las nuevas generaciones como que ya están en un rollo muy diferente al tuyo y tú ya no conoces nada y ya no entiendes nada y por eso te da miedo moverla al celular, ¿no? Y por eso la música del pinche mocoso ese que está enfrente de ti, pues te parece puro ruido porque ya no está hecho con los valores estéticos con lo que estaba hecho la tuya. Ajá. Exactamente. Entonces... Puede que se relacione, puede que este miedo a las a estar solo y a las nuevas generaciones como que mueva a estos güeyes a ser así de... Eh, castrosos. Pero, pues bueno, creo que también sería como una de las razones por las que el rock ya está como casi ahorcado. Y pues continúa, Emi, por favor. Sí, ¿no? Y es que, fíjate, dos cosas. Una, eh... Esto se compara más o menos a, a cuando en la edad media les dijeron que Dios no era el centro del mundo. Uh -huh. O un, un ejemplo mucho más burdo, cuando a un niño le dices que esas personas que le traen regalos ya no le van a traer regalos por X o Y razón. Ajá. Uh -huh. okay. <coughs> Estoy tomando mis precauciones porque, aunque sé que este no es un programa que deberían de escuchar niños... No quiero que lo pongan cerca de un niño y se enteren de una manera fea. entonces uh -huh, Exacto. <risa> y otra cosa, eh, justo hoy que es como el día de la cuarta transformación, <risa> uh -huh. uh, algunas tuiteras estaban eh, señalando el hecho de que el logo del gobierno no incluye mujeres, uh -huh. a pesar de que hay mujeres muy importantes en la historia. Y pues <risa> hay que mencionar que hay mujeres muy importantes en el rock, O sea, tenemos a Janis Joplin, tenemos a Kim Gordon Tenemos a la bajista De los Pixies, que no me acuerdo cómo se llama Entonces, Tenemos a Karen O, tenemos a Hayley Williams Tenemos A un chingo de mujeres Muy cabronas en la música no Hay también una Mujer que tampoco me acuerdo De su nombre que está en Smashing Pumpkins, pero bueno eh, Un aplauso a ellas Porque así como, como las twitteras decían que... si no Decían... Ese era su hashtag. Sin nosotras nada. Y pues igual, con ellas... Sin ellas nada. O sea... Si no tienes a Sonic Youth ni a los Pixies... Olvídate de la música de los 2000, ¿eh? O sea, de plano. Pero bueno. Eh, ya pasaremos eso. Vamos ahora a los 70s. Donde vamos a tener tres cosas importantes. El rock progresivo. El punk. Y el Ajá, metal. a la si sí. el punk le va a dar origen a posteriormente al rock alternativo uh -huh. y el punk pues es un género también como como ya lo adelantabas espero pues es un género también medio misógino uh -huh. medio y, y que radicaliza totalmente esta rebeldía que ya veíamos en los años 50 uh -huh. el metal también el metal es como <coughs> toda la pesadez que The Who, y los Beatles y los Rolling habían insertado en el rock, ellos lo hacen pero una manera así grande, grande, grande, grande, por Black Sabbath, con the Purple, con con Led Zeppelin, con un buen de bandas como esas, mm -hmm. el Punk va a tener a Ramones, a los X-Pistols, va a tener a, a Patti Smith, ¿no? Y el rock progresivo, por su lado, pues va a tener también otra vez a Pink Floyd, va a tener a King Crimson, va a tener a Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Van a ser súper importantes. Y esta es la música que va a magnificar el rock y se va a oponer a la música disco, lo uh -huh. va a ser que, que era el, el género pop. De la época el género que era más popular del mundo uh -huh. y, y va a hacer que salgan estas campañas Como muerte al disco ¿no? O el yes, disco apesta Y todo uh -huh. esto Y esta es la música que van a escuchar los últimos boomers uh -huh. Esa gente que nació Finales de los cincuenta, principios de los 60s Esta es la música que van a escuchar Y va a repetir la misma cantaleta Es como esto si sí es música El disco es basura uh -huh. ¿Sabes? Este y pues pues nada, eso es lo que pasa en los 70 es una y... una exaltación de todo lo que ya habían construido. Exacto. Y amigo, ah, otra vez suceden varias cosas. Vamos a empezar con Led Zeppelin. Eh, técnicamente Led Zeppelin sí le empezó a meter una complejidad muy cabrona a todo este pedo porque más que heavy metal hacía una madre así como hard rock y experimentaba con muchos ritmos ajá. además de que Jimmy Page eh, se le ocurrieron como varios modos de grabación que daban otros estilos de sonido eso fue una gran contribución pero el asunto aquí con Led Zeppelin es que estos güeyes llevaron como el machismo que ya venía desde antes a un extremo más cabrón exacto ajá eso por un lado Por otro, el punk, como dijimos, sí es este medio misógino A pesar de que es como muy muy radical a estar contra el sistema y así eh, En un momento sí estuvo muy cabrón En un momento fue un género que fue como la bandera de, de las masas y así Pero lo que le pasó al punk creo que fueron como dos cosas La primera es que se hizo autorreferente y pues valió verga Eh, más bien dicho fueron varias La primera es la de la autorreferencia La segunda es que los que hacían punk Después hicieron funcionarios de gobierno eh, Y luego el, el problema de que el punk fuera tan ideológico Es que ya no solo se Se mezclaba O sea ya dejó de ser como antisistema Como Para empezar a sacar cosas como... Nazi punk... Como punk anarquista... Punk anarco comunista... Punk anarco madre... Entonces ya no fue tanto un género... Como para oponerse al sistema... Ya fue como más un género... Para apoyar ciertas ideologías... Que a lo mejor... En un principio ya no tenían que ver... Tanto como con esta... Destrucción o este nihilismo... Que les mencionábamos... Acerca de los expulsos... Joy Division o de Clash... Y demás... Y el... Ahora el metal... Como sabemos ya les hicimos un, un programa de, de metal, es un género súper complejo, hay que aceptarlo, eh, las personas que hacen metal sí son muy talentosas, son muy dedicadas a lo que hacen, eh, algunos son como los güeyes de... de de Iron Maiden que fueron personas que tuvieron oportunidad de hacer doctorados en historia y madres así. Otros fueron más como los tipos estos de Cannibal Corpse que vivieron al lado de las fábricas de metal pesado ahí en, en Búfalo y pues no les fue como que también monetariamente en su en su juventud. Pero eh, el hecho de que de que el de que el metal sea tan tan complejo, aparte de que de por sí, sí le da como cierto estatus el que estos güeyes se hayan dado cuenta de que su género era como tan, tan así, pues como que los alzó, ¿no? Y no tanto a los güeyes que los hacía, sino más bien otra vez al fandom, porque no hay, no hay metalero que, bueno, sí lo hay pero la, la, la gran mayoría en, hace algunos años como que tendría a decir cosas de que solo el metal era música porque el metal era súper complejo y era súper agresivo y era súper no sé qué y, y agarraba elementos de tal mitología y de tal literatura y la chingada. Entonces esta complejidad hizo que el, bandom, el fandom se hiciera como más... Eh, aparte de mamador, se hiciera como que más exigente en sus... En sus exigencias hacia los otros géneros, ¿no? Entonces tienes cosas como que hay personas que le quieren exigir la complejidad del metal a otros géneros que no son metal y que objetivamente no tienen por qué tener esa complejidad, como el reggaetón que hace rato decíamos. Ajá. Y pues otra vez, o sea, esto le quita adeptos al rock en general por el mismo pinche razonamiento, ajá. Este güey es un pinche mamador porque me exige complejidad en donde yo no le puedo dar, ni le quiero dar complejidad, pues que se vaya a la verga con sus pinches gritos sobre Satanás y yo me quedo acá con mis cosas, ¿no? Entonces o sea. es como que todas estas cositas que acabo de mencionar acerca de cosas parecidas a Led Zeppelin, al punk y al metal... ...es lo que le empieza... ...a lo mejor no en ese momento... ...pero ya en estos tiempos en los que... ...ya nos dimos cuenta de que la complejidad... ...no implica... ...calidad por decirlo de alguna manera... ...y tampoco implica como... ...eh no sé como un, un desafío intelectual o estético porque nos damos cuenta de que canciones como las de kendrick lamar que tienen una composición musical un tanto repetitiva y muy simple a veces nos llegan más que todas estas cosas que tienen solos de guitarra ultra elaborados no claro no y, y fíjate qué bueno que mencionas esto de la complejidad porque porque si sí, estos tres variaciones del rock que vemos en los setentas y comparten eso, ¿no? El punk tiene una complejidad ideológica. Mm -hmm. El metal tiene una complejidad estructural, ¿no? Y el progresivo también tiene una complejidad composicional. Okay. Mm -hmm. Entonces, la gente que escuchaba estos géneros en su juventud va a decir uh, al en esta en estos tiempos diría ¿Por qué la ¿por qué no están haciendo cosas complejas ideológicamente, estructuralmente o composicionalmente? Mm -hmm. Y yo y aquí es donde los millennials y las nuevas generaciones dicen, "Porque no no, no es necesario", ¿no? Exacto. Porque todo está en el mensaje, o sea, Journey One Pilots puede hacer una canción muy sencilla, pero con un mensaje que nos llega a un nivel emocional increíble. Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Y Y no solo emocional, amigos, es como esto que decíamos del disco de The de 1975. Estos güeyes componen muy al modo de Depeche Mode y todas estas bandas ochenteras que para los rockeros eran como muy simples, ¿no? Pero lo que hay que recalcar es que The 1975 en su disco está haciendo una crítica muy cabrona tanto a la generación que es tanto de antes de los millennials, tanto a los millennials mismos por todas estas... Eh y eh, actitudes como autodestructivas que tenemos y no no tuvieron la necesidad de entrar en toda esta complejidad musical no o sea lo único que hicieron fue agarrar posiblemente los memes que a todos nos gustan y unos ritmos que suenan medio chill y nos dieron en la madre o sea no no fue suficiente recurrir a, a, a todo este a todo este vómito ahora eh, creo que ya es momento de mencionarlo amigo Todo esto se relaciona con, con estos estudios que te dicen... Eres más inteligente si escuchas más rock. Es como... Güey, uno... No mames, dos... Quieres que la gente acepte tu pinche género... Pero empiezas por darles en la madre, en el ego... Y no... No es cualquier ego, o sea, en el ego como en el de, de su inteligencia. Yo me he dado cuenta que muchas personas se sienten muy mal... Cuando cocina su inteligencia. Entre ellos yo. <risas> sí, claro. Y es como... Afirmar cosas como eres más culto, eres más inteligente, si escuchas rock, pues automáticamente te hacen la madre Porque te das cuenta de que hay gente súper inteligente que hace cosas súper complejas en el campo del conocimiento Que no necesariamente están escuchando un pendejo solo de guitarra cuando están trabajando Yo he visto personas muy, muy, muy capaces de hacer cosas muy, muy cabronas Escuchando hip hop, escuchando reggaetón, o a veces pinche dubstep como el de Skrillex, o sea es como... Güey, qué pedo no, no no no miden como las consecuencias Que pueden tener sus, sus supuestos estudios Que más bien creo que son como Conjeturas de playground Quién sabe <risa> Pero pues creo que va de la mano Como con, con todo este hype Que les da la, la complejidad Que los géneros tienen sí Sí, claro, <coughs> eh, pero bueno, antes de que pasamos a los ochentas, ¿qué te uh -huh. parece, amigos, si pasamos a una, una canción? Chimón, güey. La canción en cuestión y es para que vean que, eh, miren, es que en, de todas estas personas que mencionamos de los setentas, pues hay gente que no se encasillaba solo en un género, ¿no? este, o sea, en, en este caso, el Led Zeppelin no se encasilló en el rock, Porque pues, entendían que el rock no era solo seguir fórmulas, sino era también ser transgresor de otras formas. ¿no? Y como el reggae se volvió en algo muy, muy, muy, muy grande allá en, en Inglaterra, pues entonces mm -hmm. nosotros proponemos Dire Maker de Led Zeppelin y regresamos en un momento para hablar de los ochentas. Simón. Amigo, eso fue el Tintero con Letsepeli. Tuvo eh, chido, bueno, le llamaban. Así le llamaban en la radio. Este, pero bueno. Vamos a los 80 porque en los 80 van a pasar muchas cosas. Eh, mm -hmm. los 80 son como el momento de quiebre, es un momento en el que Bowie se va a poner de moda, ¿no? Con toda esta Bowie sí, era una persona muy transgresora. Este, a él sí le encantaba como vestirse de una manera muy andrógina, pintarse la cara y todo mm -hmm. y pues causar conmoción en, en, en, entre las entre la gente no y entonces va a haber tres movimientos importantes en los 80s ¿no? primero está el new wave que también podría ser slash alternative uh -huh. eh, está el rock de estadio y está el glam rock que uh -huh. el Glam rock es descrito por este john lennon como rock and roll con bill con la vieja con uh -huh. Entonces, ya o sea, para que para que no entiendan son los pendejos estos de Motley Crue, fin. <risa> sí, son los pendejos de Motley Crue, Kiss, eh, Guns N' Roses, Twisted Sister, El Tris, Bon Jovi. El Bon Jovi también. Este, y en el Rock de estadio pues tenemos que a Queen, que a este Bruce Springsteen, ¿no? A lo uh -huh. mejor también a Kiss un poco. Eh, y en el New Wave Slash Alternative, pues está KREM Están los Pixies Está Sonic Youth Están todas estas est Todas estas personas ¿no? uh -huh. Este es como el momento de quiebre Porque aquí es el cambio generacional Esta música Le pertenece a Los X-Kids A los niños de la generación X no uh -huh. Los que no estaban de acuerdo con la forma De pensar de los boomers Los que se supone que iban a heredar este pedo que lo iban a mejorar, etcétera, etcétera, pero uh -huh. finalmente no lo hicieron, ¿no? O sea, y es justo esta gente que escucha a Queen, que escucha a Springsteen, que escucha a Guns N' Roses, es la uh -huh. gente que dice, que es... No lo dicen así, pero es como... Toda esta música que yo escucho, todo lo que tú tienes ahora toda la libertad que tú tienes para escuchar y expresarte me lo debes a mí uh -huh. y debes de respetar la música que yo escucho. Uh -huh. O sea, no me vengas a faltarle el respeto a Queen. O sea, me acuerdo de ese meme que dice que que este que cualquier homosexual es puto, pero este mmm, Freddy Mercury es señor homosexual, ¿no? uh -huh. O sea, mira, desde cierta óptica creo que tiene gracia, pero Ay, en, es difícil que un chiste como ese haga reír a la gente hoy en día Porque uh -huh. porque no, no está padre que a uno le digas puto y al otro le digas homosexual O sea, somos o no somos, ¿sabes? Sí. O sea, como que los ex-kids como que todavía les cuesta trabajo eh, De construirse un poco en ese sentido Y creen que tienen todo el derecho a a decirle a las nuevas generaciones que escuchar y que no escuchar todo porque ellos causaron cierto cambio uh -huh. si sí, es, es como lo que decías hace rato de no soy racista pero <risa> ah exactamente es exactamente la misma mierda sí. este, y pues sí si tienes que decir los 80 ochentas eh, fíjate a los ochentas creo que aquí las cosas eh, se calmaron un poco eh, aquí el metal ya como que se desligó un poco del rock Porque en los 70s, sí, Black Sabbath y los demás... Ah, como que todavía estaban un poco ligados a todos estos géneros parecidos a los de Led Zeppelin, ¿no? Pero ya en los 80s el metal ya tomó su propio camino. Ya empezaron a hacer que Trash Metal, que Pagan Metal, que su puta madre Metal. Y de este lado del rock creo que como lo que más... Eh, pues sí, lo que más sobresale a todas luces es Queen. a Queen, Con Queen pasan dos cosas. O sea, Queen si sí es... Sus letras ya no eran como tan culeras como las de los años pasados Freddy Mercury tiene una voz muy, muy, muy potente Y pues además ya era un, un pedo más, no tan incluyente como los pedos que hay hoy en día Pero sí era un tanto más incluyente porque tenías a un güey eh, británico Que había nacido en la India, que claramente tenía rasgos hindús Y que aparte de todo era homosexual En un tiempo en el que la homosexualidad No era bien vista Bueno, y tampoco es bien vista Pero ya no es como tan Es tolerada, digamos ya Ajá, sí este, Pero pues sí, o sea eh, Aquí lo, lo que hay que resaltar Es como esta eh, Actitud ex-kit Que mencionas Porque ya no es tan agresiva como la de la de los boomers, los boomers sí son más agresivos y tienden a creer que, que lo que ellos dicen es como pues lo que se debe hacer, ¿no? Y, y quién sabe, nadie sabe nada. <risa> pero creo que los kids tienden un poco a ser más no más, bueno, sí más respetuosos, pero como para disfrazar sus verdaderas intenciones, ¿no? Es otra vez esto de no pues eh, respeto a tu música pero lo que se hacía en mis tiempos era mejor Ajá. Ajá, y aparte exacto. todo lo que haces hoy me lo debes que en cierto sentido si sí es como cierto porque ya les he dicho bueno creo yo que es cierto porque en varias meses les he mencionado que a mí me da la sensación de que todo este este mood chill que hay en la música que se hace hoy en día viene directamente de los 80 s pero pues de repente si sí le entra a uno la sensación de decirte ¿Por qué, güey? Pues, ¿qué? Ajá, o sea, es como... También ya es, es como una sensación de... O una necesidad de rebeldía de nuestra parte de... De, de decir, pues, a ver, a lo mejor tienes razón, pero no te va a hacer caso, güey. Y en el sentido de que no te va a hacer caso, pues, tus cosas y eso que me dices que te debo. Y eso que dices que es de donde procede lo que te debo, pues, se va la verga contigo, ¿no? Entonces como que eso al fin y al cabo a lo mejor no termina siendo una una razón eh, tan pesada como para que el rock se muera, pero pues sí termina y como que mermando sus sus intentos por seguir vivos en por seguir vivos en, es, en estos tiempos, Ajá. Exacto. Y bueno, um, pasados los 80 vinieron los años 90, que es Quizá una de las décadas más interesantes Para el rock ¿por uh -huh. Porque aquí aquí Yo les voy a decir que fue El paso que dio El rock para para morirse O sea, el rock dio un pasito Adelante a su muerte En los noventas uh -huh. Y fue un paso que Parece que le estaba dando vida Pero en realidad lo estaba matando uh -huh. Y aquí les va por qué Porque en los noventas hay tres cosas Importantes en el rock, el grunge que es Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, uh -huh. el Britpop, que es Blur, Oasis, Pulp, y el No Metal, que es Korn, este, um, System of a Down, Limp Bizkit, um, Limp Bizkit Linky Park, bla bla bla, uh -huh. Linky Park ya fue al final, pero en fin. esas son las tres cosas importantes, y aquí les va por qué esto fue, parecía algo enorme, pero en realidad no lo fue, uh -huh. porque... Nirvana encumbró al rock Pero de una manera impresionante Así lo puso en la cima No había una banda de rock Tan grande como Nirvana Desde quizá los Beatles uh -huh. Igual en Inglaterra Nunca había habido un momento Así de lucha entre quién es mejor si Blue Roases uh -huh. Este No no había algo así desde los 60's y el no metal Pues le dio Un Un... a ver cómo lo explico. Dejó ver cuál es la capacidad combinatoria del metal. O mm -hmm. sea, nadie se había dado cuenta de que el metal se podía combinar con el rap o con el funk, ¿no? Más de esto nuestro programa de No Metal que ya también les comentamos por ahí alguna vez. Exacto. El pop también les hablamos también una vez. Uh -huh. uh, pero bueno. Este, entonces A estas cosas como que empieza, wow, oye, qué vitalidad tiene el rock. Estamos viviendo la segunda época dorada, ¿no? La edad de plata del rock o algo así. Uh -huh. Y entonces <coughs> aquí primero hay un conflicto de intereses porque al algunos X dicen que esta música es la que a ellos les pertenece, ¿no? Que van uh -huh. a ellos les tocó y que ellos sufrieron la muerte de Kurt, bla bla bla. Uh -huh. Pero luego está esta zona gris entre las generaciones a la cual algunos llaman exenial, uh -huh. que es precisamente el brinco de generación entre la generación X y la Y. Son esos que están en medio que no pertenecen a ninguna de las dos. Y pues que les tocó todo este cambio, ¿no? Les tocó ver la transición entre 80 dos mil. Uh -huh. Y pues son también los primeros milenios. Los primeros que van a darse cuenta de todo esto. De de, de cómo está todo este pedo. Y de uh -huh. si está bien o está mal, ¿no? Eh, pero también son unos güeyes que de todos sienten nostalgia. Que quieren como... Es decir, ay, eso a mí me tocó, no manches, qué buenos tiempos, ¿no? Uh -huh. Ay, sí, eso también me tocó, no manches, ojalá lo trajeran de vuelta, ¿no? Eh, o sea, son esos que no ven otra... Que siempre están diciendo, ay, Nickelodeon debería de pasar otra vez sus series de los noventas, ay, esas <risa> series eran chidas, ¿no? ¿Sabes? Son esos güeyes. Y aquí te va porque esto fue un paso en falso para el rock, porque el grunge primero. Sonaba muy fuerte, pero ¿sabes de qué estaban hablando? Están hablando de sus emociones, estaban uh -huh. hablando de que estaban tristes y de que se querían morir a la verga. Estaban hablando de sus emociones, cosa que no habían hecho jamás antes. Uh -huh. Luego, el Britpop. <coughs> Empezamos por el nombre. No está no es Britrock, es Britpop, o sea, Ajá. es música que suena a pop Pero que está hablando sobre otras cosas O sea, está hablando sobre temas sociales Está hablando sobre sexualidad Está hablando sobre tabús ¿Sabes? Y luego tenemos al no metal Que se está combinando con el rap Que es un género que no está totalmente posicionado en el mainstream Porque le pertenece a los negros Entonces Todas estas cosas Estas combinaciones Como que estaban empezando a contaminar el rock Por así decirlo Y entonces fue como, el rock no se basta hasta a sí mismo. El rock no puede sobrevivir por cuenta propia, forzosamente se tiene que combinar con algo más. El rock no puede ser pura fuerza, necesita algo de equilibrio. Uh -huh. Y eso fue lo que, ese fue un paso para darse cuenta de que el rock no era tan fuerte como... O sea, que el rock no era una roca al final del día. Exacto, explico? exacto. Y pues creo que también es como interesante Ver todo este eh, Rollo Más bien todo este discurso que se traía Kurt Cobain alrededor del rock no eh, Grande Cobain Ya hemos mencionado varias veces Aquí que en entrevistas En escritos y más es así él, él menciona cosas como que su música Está valiendo verga Y que el, la música que ahora le sigue Y que va a heredar como que todo este pedo de de élites si lo quieres ver así pues es el, el rap no y el hecho de que de que el máximo exponente en ese momento de uno o más bien del rock te diga eso es como que eh, qué pedo este este asunto ya ya huele como que ha muerto eh, luego me llama mucho la atención que ya me, que mencion como este valor nostálgico que le otorgan estas generaciones porque también son esas mismas generaciones las que determinan los festivales de metal aquí en México Ajá. sí eh, porque te <risa> das cuenta que hacen un Hell in Heaven Metal no sí, un Hell in Heaven Metal Fest eh, primero voy a hacer una comparación a lo mejor no está tan chido, pero muchos sabrán que en Alemania hay un eh, festival que se llama Back in Open Air el WHA <risa> Y este es un festival de metal que está muy cabrón Porque se hace en espacios eh, muy, muy abiertos Tiene un sinfín de bandas de metal eh, Dura varios días, creo que como unos cuatro días eh, Si quieren ir al... Va que no pener de 2019 Desistan porque a estas alturas del partido Ya se acabaron los boletos Tendrían que pensar en ir al del 2020 O sea es como Al menos en Europa y creo yo también en el mundo Es el festival más más cabrón de, de metal que hay Y pues en sus tiempos Sus headliners eran Black Sabbath En sus tiempos eran Iron Maiden En sus tiempos eran Metallica En sus tiempos era el metal de los noventas Que no sé qué chingados hizo El metal de los 90 noventas Y no fue death metal y black metal Pues Pantera, ¿no? Pantera ah, y sepultura Pantera y demás Ahora sus últimos headliners Son bandas así que aún están más o menos vivas Como Creator, Sodom y todas esas Pero aquí en México la cosa es como muy diferente porque tú ves el, lo, los carteles de estos festivales de Back in Open air, de todos estos y te encuentras que son headliners del tipo eh, Iron Maiden, Kiss, que Kiss es rock pero no entiendo qué tiene de metal y donde más me da como ganas de reírme y así es Guns N' Roses y es como que uuuuut porque fíjate este valor nostálgico aparte de que Mantiene a estas bandas Que en otros lugares ya no rifan Pero en México así por este mismo valor Como que ha estancado al género Ajá eh, Al menos en México Si tienes este valor nostálgico Y siempre pides las mismas bandas Pues no le das chance a otras bandas Que están haciendo A lo mejor fusiones de metal Con otras cosas Como una banda que se llama Ouroboros que hace como technical trash death metal es una madre super rara o sea no le das chance a estas bandas que están haciendo cosas nuevas más o menos innovadoras en el género te quedas estancadas en las bandas anteriores que siguen haciendo lo mismo desde hace 30 años y es como que uno, estancas al género dos Aburres a la banda que a lo mejor se siente más o menos interesada en eso Porque dicen, pues no mames, güey, esa es la misma pendejada de hace 30 años No me están ofreciendo nada nuevo, nada interesante, güey ¿Para qué verga escucho rock si es lo mismo de siempre? ajá ¿Para ah, qué eh. verga le entro a esto si en todos los pinches lugares a los que vaya y diga rock Ah sí, Guns N' Roses, ah sí, Kiss, ah sí, Iron Maiden <risa> Es como... O sea, ¿para qué, no? Se vuelve como un... Una cosa medio rara ahí luego mencionada no porque pues al final si vas a estar escuchando las mismas tres bandas en todos lados pues que chiste no ajá y ahora esto que mencionas del heavy metal eh, del heavy metal de new metal y los sentimientos y demás eh, pues si sí, el new metal es como un previo lemo eh, bandas como Korn son prueba de ello Pero también tienes este lado de New Metal medio ojete que sigue repitiendo todas estas actitudes machistas, racistas, slash, culeristas, que son como Lin Piscuit y a veces Slimnot antes desde que Corey Taylor agarrara el pedo eh que siguen siendo agresivos y no agresivos en el sentido de, va, vamos a escuchar música y vamos a desmadrarnos para sacar como todas las frustraciones y la adrenalina que tenemos adentro, ¿no? Es como vamos a ser agresivos diciéndole al güey de la otra banda, eres marica, tu voz no se escucha bien, no sabes cómo hacer metal y es como pues caes en estas eh, mismas actitudes exclusivas que las bandas de antaño ya hacían y pues obviamente en estos tiempos en los que pues ya nos dimos cuenta de que eso está culero, pues ya no lo puedes hacer, y, en, y, y el que escuches, o más bien, no tanto el que escuches, sino el que Limp Bizkit como que quiera volver a sobresalir en ese tiempo, es como que güey, no mames, o sea, Westworldland se sigue viendo chido por cómo se disfraza, pero pues ya sabemos tu pedo, güey, ya sabemos más o menos las mierdas que cantas, no te vamos a escuchar porque sabemos que está culero y es, es repetir todas estas mamadas. Wey. Exactamente, exactamente. Y pues todo esto va a llevar inevitablemente a la década de los 2000, al nuevo milenio uh -huh. Y nos va a traer la música que nos toca nuestra generación <risa> Exacto La generación millennial Que es la generación que a la que todo el mundo tacha de la generación frágil La generación que de todo se ofende uh -huh. ¿no? Pero yo no creo que sea tanto que nos ofendamos Sino que vemos el panorama mucho más esta es como una apología los Millennial, porque uh -huh. es que si vemos el panorama mucho más claro, o sea, ya nos dimos cuenta de... O sea, somos como Ultrón, este... Sé que todos somos marionetas, pero solo yo puedo ver los hilos. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros ya podemos ver los hilos, güey, y eso está muy ojete. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, aquí hay tres géneros del rock que van a eh, coexistir, uh -huh. que es el rock de Garage, estamos Ajá. hablando de... No sé, de los Strokes, Franz Ferdinand, eh, The Hives, los Arctic Monkeys, eh, Interpol un poco, quizá. Aunque Interpol yo lo echaría más en el rock alternativo de la época, que es donde también cabe Arcade Fire, donde también caben cosas como... No sé quién más cabría. No sé, tal vez The Black Keys. Uh -huh. Y también... El que más nos gusta y el que también ya le dijimos un programa Que es el rockemo <risa> Donde va a caber cosas como Fall Out Boy, como My Chemical Romance Como Jimmy Eat World como, como como Green Day también un poco Pánica de Disco el, Ese iba a decir justamente Y pues nada eh, Aquí que va a ser el paso Que va a terminar por matar Bueno aquí primero que nada Ya abandonamos Eh... En teoría debimos de haber abandonado todo. <risa> uh -huh. Pero gente como Julian Casablancas va a adoptar este esta estética como como de rockabilly, igual que Alex Turner en eh, pero él va a ser después. Eh, uh -huh. enfocamos bueno, ahorita en Julian Casablancas. O Franz Ferdinand y The Hypes que se van a vestir como bandas de los 60s o Green Day que va a adoptar un sonido de punk uh -huh. o <ríe> o este o bandas emo como My Chemical Romance que se van a pintar los rostros como si fuera una banda de new wave, uh -huh. ¿sabes? Entonces es como güey, estás vas por muy buen camino, estás hablando sobre cosas que más nos importan, o sea, Sí me relaciono con, lo, con las letras que escribes, me relaciono con el sonido que tienes. Pero güey, ¿qué necesidad hay de estar copiando a, a los otros, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que la reformulación es buena, pero es como um, <risa> como que ya no hay ya ya no ves el vínculo, pues, o sea, no hay no hay como una razón para para hacerle el, el, el eco, no sé si me entiendes. CSS. Sí, sí, sí. Y pues pues nada, o sea, este rock ya está como yendo en un camino correcto, ¿crees que va a progresar, que va a tener una evolución nueva? Uh -huh. ¿No? Al menos eso es lo que se ve, lo que se veía con el rock emo, con el rock alternativo y con el rock de garage, ¿no? Como que se le veía un aire nuevo, pero el hecho de que estuvieran retomando cosas viejas era lo que lo detenía. Uh -huh. Eh, amigo, eh, aquí tú sabes que la primera década de los 2000 nos gusta mucho Sobre todo 2004, 2004 año de mis amores <risa> eh, Pero aquí algo que pasa es todo este sentiment sentimentalismo que, que, que hay aquí no eh, Si sí nos disfrazamos como güeyes de los 60, como rockabillis, como güeyes de New Wave Pero ya no estamos hablando de las mismas cosas. Ajá. Eso sí. Eh, ya ya como que nos estamos dando cuenta que... ...que pues todo este pedo de atrás... ...y a veces sí está... ...más bien casi siempre está culerito. Entonces vamos a hablar... ...cosas de las que nunca habíamos hablado... ...que son nuestros sentimientos... ...que son nuestros problemas... ...mentales, sociales, personales... ...ajá... ...y pues esto no es que le den la madre a los al, a las vacas sagradas del rock o a los que adoran a las vacas sagradas del rock, pero se sale de esta rudeza, ajá. Cuando empiezas, cuando empiezas a hacer esto ya no eres rudo, ya no ya no obedeces como a toda esta complejidad que había antes, ¿no? Ya ya te conviertes en palabras de ellos, en un marica que se la pasa llorando por por cosas que debería resolver. Y una vez más, pues esto como que le da Más aún en la madre al rock, ¿no? Porque por un lado tenemos a gente que dice, güey, o sea, esto que estoy escribiendo en mis canciones, mis sentimientos y demás, pues son cosas que me están pasando, cabrón, o sea, es algo que me está afectando y tú vienes y me dices que no es un problema, que no se vale porque no es un problema real, que trate de dinero o de mujeres y demás, o sea, me dices que mis problemas son como de chocolate porque no son igual que los problemas que a ti te han dicho que son verdaderos problemas y aparte vienes y me quieres censurar con toda tu rudeza y tu tradición de rock ultra exclusiva pues vete a la verga otra vez no y pues no sé creo que más que que, que un último grito del rock, el emo es más bien como él sabes que ya hay que cerrar este pedo Y ya hay que tomar esto como base Esto de hablar de nuestros pedos Y adaptarlo a otros géneros Que sean como más más inclusivos ¿no? eh, ¿Vas a hablar de la década De los 2010 amigo? Sí, y antes ver, de dale. eso um, Hay un, Ah, espera Quiero tratar de acordarme cuál fue um, No me acuerdo Pero he escuchado En estos últimos meses Tres comentarios al menos uh -huh. De los últimos grandes momentos Del rock sobre gente Y, y dichos por gente que, que sabe de música O sea, uh -huh. críticos Y músicos en sí que han dicho Este fue el último gran momento De, de la música uh -huh. Y Dos de ellos coinciden El otro, ¿no? Eh, Jonathan Davis, el vocalista de Korn Dijo Follow the Leader, el disco de 1997 de Korn uh -huh. Fue el último gran disco de rock uh -huh. ¿no? Y es que sí eh, Pensando en esta figura del rockstar Que no tratamos aquí porque no era el caso Pero igual pudo haber aportado un par de cosas eh, Atendiendo a esa figura eh, Por eso hace el comentario Jonathan Davis Porque dice que durante la grabación de este álbum hubo muchos excesos, hubo mucho alcohol, muchas drogas, muchas prostitutas. Uh -huh. Entonces había, era el exceso en su máximo y la música era frenética, dura y agresiva, tal y como el rock se había pensado desde desde un inicio, ¿no? El ser transgresor. Uh -huh. Entonces eso es lo dice Jonathan Davis. Luego este mm, señor, se me fue su nombre, Billy Corgan, uh -huh. él dijo El vocalista de los Smashing Pumpkins pumpkins uh -huh. Él dijo que American Idiot es el último gran Álbum conceptual del rock uh -huh. ¿No? Es como la cumbre y ya de ahí para abajo eh, Y en esto Va coincidir el último comentario Porque Anthony Fantano, a quien ya hemos citado Aquí, que es quien dirige El canal de YouTube de Needle Drop Es crítico de música Eh... Él le hicieron una pregunta una vez Le dijeron este ¿Crees que Panicate? Bueno, no, el tipo Ni siquiera preguntaba, más bien afirmaba Le decía eh, A Fever You Can Suit Off de Panicate Disco Está súper mal valorado Y es quizá la obra la, la obra cúspide de Del Emo Rock y del Punk Rock uh -huh. Y entonces Anthony Fantano Le contestó pa, a ver A Fever You Can Suit Off no es ni Dookie ni American Idiot como para que sea la última gran cosa que se hizo en ese género, uh -huh. este entonces podemos, podemos quizá afirmar que American Idiot de verdad fue de las últimas grandes cosas que se hicieron bajo los términos del, del rock ¿no? Uh -huh. Y hasta eso de decir bajo los términos entre comillas Porque el disco como ya lo han escuchado en nuestro programa Sobre American Idol, pues Habla sobre otras cosas Otras uh -huh. cosas que no son los intereses fundamentales del rock Pero que si sí sigue siendo transgresor Que si sí sigue siendo político Que si sí sigue siendo pues muy importante Y que habla también de sentimientos Y que también es muy agresivo en cuanto a su sonido Etcétera, uh -huh. etcétera Y bueno Ya dejando esto de lado, pasamos a esta década que ya casi se termina, la década del 2010 y aquí aquí no va a haber este géneros o subgéneros eh, del rock, porque aquí esta es la década de de los revivals. Ajá. Tenemos bandas de rockabilly, tenemos a los baseballs, tenemos a los rebelcats, tenemos a Eddie los grasosos, ¿no? Uh -huh. Tenemos bandas de, de rock y de blues, tenemos a los blackies, tenemos a los foo fighters, ¿no? Uh -huh. Tenemos bandas de punk y también tenemos este... Um, aquí en, de, de, um, tenemos a bandas Que quieren revivir a Led Zeppelin Como Greta Van Fleet O como Real Blood Teme Impala Teme también, Impala también Tenemos a Wolf Mother ¿no? eh, O tenemos, tenemos a Alex Turner Que quiere revivir a la figura Del Rockstar Y también tenemos a bandas Como 21 Pilots Que quiere revivir un poco al lemo Al menos temáticamente ¿No? Entonces, esta es la generación de el rock, ¿sabes qué? Hay que ir reviviéndolo poco a poquito, así como ir reviviendo una, una cada una de sus épocas a ver si a ver si revive, ¿no? uh -huh. Y para al final darse cuenta de que no se puede, o sea, en en acá en esta época es insostenible que el rock reviva, uh -huh. ¿no? En, y y y, esta, y la música que se está dando en esta generación es pop, ah. es trap es rap es este reggaetón es um, pop alternativo como lo que ya decimos como con esta Agnes uh -huh. como Aurora o como todas estas personas que ya les hemos reseñado como de 75 ¿sabes? o sea es este pop que ya no es un pop eh, de celebrado ¿no? que es más bien un pop bien pensado con, con letras que, que apelan a ciertos sentimientos y a ciertas eh, a, a ciertas ideologías, ¿no? Y que y que finalmente se está escapando de todo este legado que había dejado el rock. ¿no? Exacto. Y, amigo, creo que aquí es donde el rock recibe el último balazo a... Ah. Y sobre todo por esto que, que mencionas, ahora eh, la gente marginada, la gente oprimida, entiéndase, negros, latinos, asiáticos. Digo negros por el rap, digo latinos por el reggaetón, digo asiáticos porque gente como Shu también la está rompiendo en la electrónica. Y eh, no digas el K-pop ni siquiera. Por el el K-pop o sea... y todo eso. El k es una, una cosa enorme, enorme Enorme, enorme, enorme Que también habría que dedicarle Un programa entero, entonces Este, sí Entonces, sí, sí. en un primer momento Toda esta banda a partir como de 2010, 2012, empieza a Sobresalir, y todos estamos Así como de, wow, qué pedo, estos cabrones Tienen talento Y no mames, o sea, quiero Escuchar eso, quiero consumir eso Quiero todo con esos Güeyes, ajá Sí, o sea, es, porque esta década es en 2011 cuando... No, no, no, no, en 2010 con Lady Gaga, en 2011 con Adele, en 2012 con Kendrick, 13 con Daft Punk, 14 con, no sé, con quien tú quieras, en 2015 con Tony One Pilot, ¿sabes? O sea, es una locura porque cada año hemos estado descubriendo cosas que dices, verga, eh... ¿Por qué no me había fijado que esto existía? Exacto. Por, por un lado es eso. Por otro lado es como... Eh, para hacer rap, por ejemplo, no necesito... O sea, necesito una complejidad lírica cabrona. Pero ya no necesito como que recurrir a todos estos pinches recursos de una guitarra, un bajo, una batería. O sea, ya puedo hacer yo mis pistas con un programa... ...que puedo pagar y que me sale como 10 veces más barato que una guitarra... Ah, eh, sí, ...puedo aprender a hacer el programa con tutoriales de YouTube... ...y es como, güey, eso... ...por otro lado es como... Pues hombre, en el capitalismo Lo que no vende, no vive eh, Ahora lo que está vendiendo mucho Es toda esta cultura pop que mencionas En la cual ya no está el rock Ahora uno va a mix up Y prefiere gastarse, que te gusta Unos 200, 300 barros En unos 2, si acaso 3 discos No sé, de 21 Pilots Crendry, lamar J. Cole Y todos esos güeyes que comprar Un pinche disco de Black Sabbath O algo así eh, Eso por un lado Por otro es que la banda, y esto no lo digo en mal sentido, es más ñera, ajá, y en tanto que es más ñera ya no le, le, le, le gustan todas estas cosas que vienen de la academia y todas estas cosas que son complejas y todo esto que los boomers nos vendieron como que era lo bueno y era lo correcto y era lo que se tenía que seguir porque estaba hecho de una manera muy, muy, eh, muy rigurosa, ajá. Ahora ya nos dimos cuenta que fuera del rigor, fuera de de todas estas cosas académicas, también hay cosas muy respetables, cosas que vale la pena consumir. Y pues todos estos estas cosas son los géneros de los oprimidos, de los marginados que tienen como estandarte el hip hop <risa> y que ya no necesitan como que del rock ni de la aprobación boomer para estar ante los ojos de todos, ¿no? Exacto y, y aquí yo creo que aquí es donde vamos a terminar el tema y yo no quiero terminar de esta forma A ver eh, El rock como ya hemos ido viendo eh, fue construyendo su, su ataúd poco a poco Primero cambió uh -huh. el hoyo, después vio si cabía, después fue a comprarse unos maderos y se hizo un ataúd bien chido fue clavando poco a poquito durante todos estos años y, y ya que estaba adentro que dijo, bueno, y quién cierra o quién echa la tierra o que pedo. Entonces llega este negro de uh -huh. Chicago. ¿Sí? Con sus con sus lentes rayados y haciendo ¿Eh? <risa> El rap es el nuevo rock. Y yo Exacto. soy el rockstar más grande de ellos, Y madres. Cierra la tuerca de golpe, güey. Sí, güey. Entonces, <risa> Entonces, eh gente como Kanye termina por cerrarle la puerta a, a, al rock. Uh -huh. y, y pues este pues ya se murió el rock, amigos. Pues sí. Y, lo siento mucho. Y hay que hacer un disclaimer porque Uh, no es que no nos guste el rock al contrario pues o sea nos gusta que michael roman sabes o sea, yo hace como dos semanas me compré un disco de iron maiden por ejemplo eh, no es que no nos guste o sea incluso hace rato hablábamos de muse y de la complejidad de sus de, de su composición y todo esto uh -huh. ¿no? este pero es que también hay que reconocer de que, que hay ciertas cosas que tiene el rock que ya no caben hoy en día Y que el rock como género así enorme y popular, tampoco ya hay espacio para él. Yo, amigo, creo que al rock le va a pasar lo mismo que al jazz o que al rhythm and blues. O sea, uh -huh. Se va a volver un género tan de nicho que va a haber festivales de rock así como hay festivales de jazz. Sí pero así en chiquito, en lugares específicos, ¿sabes? Exacto, en cualquier café de la Roma. Ajá, exacto, pues, o sea, ¿cuántos bares no hay en el centro de la ciudad que tienen una banda de covers que siempre cantan eh, la chispa adecuada, uh -huh. este, entre eh, ¿cómo se llama esta otra? Eh, en algún lugar y alguna de Soda Stereo. Sí, exacto, ¿no? ajá. Entonces... Yo creo que por ahí va Yo creo que al final del día El rock se va a volver un género muy de nicho uh -huh. Un género que vamos a Recordar que nos van a preguntar Oye, ¿tú qué sabes del rock? Vas a sacar un cigarro y vas a decir No había escuchado de ese género en años uh -huh. ¿No? Entonces Pues pues ni modo eh, Y pues pues hasta ahí amigo Hasta ahí llevó esto Exacto eh, A mí solo me gustaría agregar Que creo que ya todos Todos Tanto los que lo siguen alabando Como los que estamos en un punto de si sí nos gusta Pero ya no mames eh, Nos dimos cuenta de que ya se murió eh, Me duele mucho decir esto Pero creo que Esos que lo siguen alabando Van a aceptar que ya valió verga Hasta el día que Ozzy Osbourne nos nos deje <risa> sí Porque sí, sí, sí. Yo pienso que Ozzy es como la iba imagen de, de lo que fue, ajá, de todo ese debralle, de toda esa agresividad, de todo ese esa celebración del satanismo que tuvo en algún momento. Entonces creo que, que cuando él ya ya ya deje este mundo, espero que no sea pronto, por Ozzy, no por el rock. Este, todos van a admitir que pues ya ya dio de sí y que ahora el futuro es marginal, el futuro es oprimido. Y pues le duela a quien le duela ¿no? Ajá, sí, digo o si va a ser Si es el primero De ahí van a empezar A irse poco a poco Los Beatles que quedan, los Rolling que quedan ¿Sabes? Uh -huh. eh, los Beach Boys que quedan eh, Pero si es el último Ya va a ser como la señal inequívoca De este pero ya fue <risa> decir, uh -huh, Exacto eh, Pero en fin, um, hablando, bueno, pues primero que nada amigos, pues muchas gracias por escucharnos, espero que no se hayan enojado, de verdad <risa> te juro que, eh, eh, te juro que, mira, no les doy a escuchar mi podcast a mi familia por una muy buena razón y es que temas como este los van a hacer enojar, pero como no sabes. Uh -huh. eh, pero bueno, espero que no se hayan enojado, espero que hayan disfrutado de este análisis que las reseñas que hayan que hemos hecho les pican un poco la curiosidad, que vayan a escuchar esta música que les recomendamos con tanto cariño. Eh, como ya les dije, pues síganos a nuestras redes sociales. Agradeceríamos muchísimo que compartan esto por todos lados y en todas direcciones posibles, porque de esta forma pues llegamos a más gente, crecemos un poco y hacemos esto con muchísimo gusto, pero lo haremos con todavía más gusto, si ¿sí? más gente nos escucha eh, y pues... Pues, pues pues ya eh, no queda más que despedir este espacio. ¿Tienes algo que agregar, Pedro? No, amigo, nada más este gracias por escucharnos, por dedicarnos su tiempo. El tiempo es algo muy muy importante. Y pues nada, se aceptan sugerencias, comentarios y demás, pero No, ya, ya es tú <risa> <risa> Y bueno, eh, hablando sobre gente que se nos va eh, Estas semanas que no grabamos podcast Se nos fueron dos personas importantes Una es Stan Lee, el creador de muy, muchos de los personajes de, de Marvel Junto con Steve Ditko y Jack Kirby uh -huh. eh, Se nos fue a los 96 Cinco años uh -huh. eh, um, por complicaciones médicas y esta semana también se nos fue Stephen Hillenburg es el creador de Bob Esponja Bob Esponja es una serie que a Pedro y a mí nos encanta exacto eh, y bueno yo personalmente yo sí crecí viendo Bob Esponja y me sé todos los capítulos de memoria <risa> y, y pues nos duele mucho uh -huh. verlo partir y pues así como, como lo hizo Billy Corgan, como lo hizo Anthony Fantano Jonathan Davis, nosotros queremos decir que este es quizá, este que van a escuchar ahora es quizá uno de los últimos grandes momentos del, del rock y se llama Sweet Victory es el capítulo Band of Geeks de Bob Esponja uh -huh. y pues muchas gracias por escucharnos, escuchamos a la próxima Simón